responsibilities either on their backs or on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 Wrote. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of pro machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a class of 1998 show, the situation tragedy. Grand altar slick with soap, cliffhangers with no hope. The water in the flooded gallery. <laughs>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 to smiles at last in the 1998 show. The Todd's on, no one ever sings. The Matthew Crow is fine, the comedy divine. The bulging eyes of the puppets, strolling by his <laughs> dreams. Ser que como no podía ser de otra manera en los empiezos de anedonia pues esto tiene que salir con con pifias varias bueno ahora mismo eh, lo que pasó ya que, a ver está pasando una cosa muy muy complicada muy complicada en anedonia ¿eh? que llegué de eh, después de mucho tiempo en el que estaba yo solo ¿eh? había la última vez que tuvo aquí un invitado fue hay un año y pico que tuvo tuvo el compañero cabezón de, pues ¿Eh? de pasión de cine, sesión continua y desde entonces no hubiera nunca nadie ¿eh? y ahora, bueno, te ves, tengo la fortuna de que tengo aquí a, a dos a, a dos invitados, al no menos no, no tenía que haber uno solo, tiene que haber dos ¿eh? Eh, voy a pediros eh, lo primero ah, bueno, por cierto que, joder, que no me acuerdo ni de presentar bueno, tampoco pasa nada porque tal a ver, aquí lo habitual a la presentación del programa y demás ...venga sobre el minuto... ...veinticinco, treinta y cinco... ...estamos en el minuto cinco... ...tampoco no pasa nada... Eh, ...esto ya, por supuesto, como no podía ser... Eh, ...de otra manera... ...pues, anedonia Y este al que estáis sintiendo... Eh, ...esta noche, ahora mismo... Eh, ...a través de Radio Cuca... ...de Radio Cucaracha... ...el 107.3 de la frecuencia modulada... y también del ww.radiocuca.org y ¿eh? pues, no podía ser de otra manera el aneudónico miserable. Y un aneudónico miserable que por una noche está ¿eh? eh, bien acompañado, está bien acompañado, porque bueno, pues pues tenemos eh, tenemos aquí con nosotros tenemos aquí con nosotros lo primero un problema. Tenemos un problema porque. Eh, a ver, aquí en la emisora hay tres micros, estamos tres personas, eh, con lo cual no debiera haber problema, un micro no furrula, con lo cual, bueno, pues ya empieza a haber un poquillín de problema. El otro problema es que el, el otro micro sale por mismo canal que la música de fondo, así na que lo que tengo que hacer es subir mucho el micro y, y bajar la música de fondo con una ruedina, así, eh, su, subirla con el con el padre. Eh, voy a poner aquí, vais a la perequí aquí y entonces ¿no ahora ya puedo presentar si sí, puedo presentar a la gente que con conmigo Tenemos con nosotros al negro de la hora Que hacía mucho tiempo que no venía Bueno digo, el negro de la hora ya es última vez ya no sé si es negro y es Bambar y qué sé yo Sí, sí sigo siendo sigo siendo Vale A ver a ver vuelvo, vuelvo a falar Sigo siendo negro eh... Cago en la ley Sí cago en la ley ¿Sí? <risa> Pero ahora, sí, era cosa de eso. Ahora sí. sigo, sigo siendo negro, eh, más, yo diría que más negro que nunca. Eh, y pero bueno, el tema racial, yo creo, eh, aunque quizá se acaba hablando algo de ello en este programa, nunca se sabe de qué vamos a hablar. Pero, pero bueno, en principio no, no es el objetivo fundamental. Eh, pero Para tener una conversación más seria, más eh, podemos decir más responsable, una conversación que, que los que nos escuchen nos tomen de, nos tomen por una conversación de personas importantes. Pues he eh, eh, querido también que nos acompañara aquí eh, el otro invitado al que no sé cómo le, le podemos eh, presentar. Este, la última vez que estuvo aquí ya era el todos los años no sé si ahora ya puede cegarato, a ver, que cuentes eh, bueno, ¿Qué ya, ya no hago ese programa pero bueno, ¿Qué sí ¿qué programa? bueno, es verdad <risa> ese <el> programa <risa> era inexistente tienes razón, tienes razón sí, es verdad, puedo ser, seguir siendo el cegarato de los años total. El cegarato todos los años, total para el caso <risa> a ver. Eh, bueno, pues nada, yo estoy aquí un poco asustado porque... Eh, bueno, en, en realidad en igualdad de condiciones y con la gente que está al otro lado de. de <risa> suponiendo que haya ah, sí, oyendo esto no, porque. porque aquí también, vamos, ellos no nos ven a nosotros y nosotros tampoco nos vemos a nosotros mismos, <risa> porque esto está eh, no totalmente a oscuras, pero solo hay una débil, no. una tenue luz que pasa por ahí por la. ...por el cristal de... Tenue, la de mi madre... <risa> ...o sea, hay más lumens... ...ahora mismo una Anadonia... ...que, que, que todos los diez años que de programa... Sí, ...somos el lumen proletariado... Sí, en ...totalmente, ocasión. totalmente... ...me he eh, quedado la mar... ...pues Oye. Eh, yo os había... ...os había tratado de reunir... ...porque me gustaría un poco ver... Eh, ...hablar de una cosa... Eh, ...si le parece bien a usted como director de programa... ...que es... Eh, ...precisamente cómo puede... ¿Cómo puede verse? ¿Qué perspectiva hay de, de posibilidad? Llámele de, de. Además, me gusta hablarlo con usted porque soy el mayor escéptico, seguramente, que exista de, de hablar de la posibilidad de lucha de clases hoy en día. De lucha de clases, madre de Dios. Pensé que ibas a hablar de centrales. Ve, veo los casi más probables, pero bueno. ¿Qué pena cegará tú. Uf, Eso, esto me sobrepasa, eh. Ya <risa> que llegar, a ver, tampoco no es normal llegar y, y en, el, en el minuto nueve ya estar soltando cosas complicadas como como este de, de la lucha de clases, la de mi madre. Eh, no sé, no sé en, en qué nos podemos basar para, para defender tal tal tal fenómeno. Pero bueno, oye, yo qué sé. La lucha de clases, yo acudo me como mucho de la del instituto, que, que los de, sí, si ¿verdad? Los de Los del B, ¿eh? solíamos luchar con los del D. Básicamente, joder, y me suena el teléfono. A ver, a ver, vamos a ver qué hay. Es esto estáis sintiéndolo. Bueno, eh, eh, mamá, que estoy haciendo radio. Oye, ah, y, y, y lo peor de todo, y que por arriba ya me confundía. Bueno, no me pasa nada, pero ¿sí? que era otra madre. no ya era bueno el teléfono y el de la mía pero bueno tampoco vos penséis, ¿eh? que a lo mejor no lo tiene ella eh, de fecho el otro día llamela y, y salimos una amiga de me pero qué, qué, qué dices eh, de tu madre tal de y por qué tienes tu teléfono de mi madre no no tengo el teléfono de madre tengo de tu madre tengo el mío pero ya era mentira claramente yo marcaré el de mi madre Oye, mi madre también puede llamar, si no se está escuchando. ¿Eh, puede llamar, otra cosa es que Venga. lo coja. No, <risa> no, se, por poder, ahí no quita, ¿viste? Pero bueno, nada, la mía, ya ves, En eh, cuando he dije lo de que estaba haciendo radio, está cortado rápidamente, ¿no? En fin. pues, Oye, eh, Yo es que quería hablar sobre todo, porque bueno, últimamente estoy, eh, otra vez, podemos decir, eh, desde hace una temporada buena, retomando bastante el asunto. Eh, yo creo que Eh, no sé la, la, El tema de la historia luego es complicada ¿no? Nosotros yo creo que tenemos todavía Bueno, la, no digo la suerte Pero nosotros todavía nos tocó Ya nos tocó poca, podemos decir, poca lucha de clases Quizá, ¿no? Ya estaba el, eh, Podemos decir agonizando todo no Realmente además todo lo capacidad de todos los movimientos que había... ...yo creo que eran cadáveres eh, vivientes... Eh, ...en esos en esos años... ...y es que me gustaría un poco ver... ...a ver cómo cómo veis un poco esta... ...la relación esta de... ...de que... ...de una vez que vamos, podemos decir que... ...lo que eran los, los, las posturas marxistas tradicionales... ...en todas sus variantes que había... Eh, que evidentemente sufrieron esa, ese choque, esa ruptura clara cuando a partir sobre todo de mayo del 68, pero ya venía ya venía incubándose anteriormente ¿eh? Eh, y que yo creo que por lo que quizás es difícil ver todo eh, la posi una posibilidad de podemos decir de resurrección de algún de alguna manera de hacer el conflicto, yo creo que en gran parte es el Debido seguramente a que el capital avanza mu avanza mucho más rápido de lo, que, de lo que no podemos imaginar, ¿no? Todo este proceso de mercantilización de, de, de, la, de las personas, podemos decir que eh, lo que quiero decir es que eh, el marxismo en su momento quizás, eh, seguramente por el contexto histórico, se olvidaba de otro tipo de luchas Eh, podemos, no digo al marxismo como movimiento en tal no o sea, o sea, como lo que era, podemos decir Lo que es el, la dialéctica marxista tal Pero sí que todos los movimientos marxistas seguramente eh, Olvidaban muchos aspectos Que fueron dejando de lado Y a partir de, de todas estas corrientes Del postmodernismo, que yo creo que sí Que sacaron, se salieron cosas ahí muy interesantes No seguramente a tanto análisis eh, Social global Pero sí podemos decir de microanálisis Pero que yo creo que eh, ahora te, Estamos en una situación muy complicada Pero yo veo que hay unas dentro de que cada vez hay menos eh, movilización, que la mayoría de movilizaciones me parece que son eh, podemos decir eh, sectoriales, eh, aunque sean de, de defender eh, cosas que sí que hay que defender, pero la complicación que veo que es complicado integrar seguramente, por ejemplo, pues eso, que muchos momentos eh, ya no es eh, veo que la dificultad de integrar pues todo el tema del feminismo de los racismo de movimientos pues evidentemente yo que sé que podemos conocer pues de ocupación eh, lo que sea eh, vale eh, y parece que normalmente cuando se defiende una cosa se tiende a aparecer que no defiendes lo demás y me parece que ahí el capital que nos lleva mucha ventaja que, que se ha acelerado muchísimo con toda globalización todo el proceso de acumulación capitalista y demás eh, y que curiosamente en cambio eh, nosotros parece que no, como que no estamos, no nos estamos dando cuenta en qué momento está, no sé si veis algo parecido, parecido que, a ver, voy a darle primero la palabra aquí Alberto, parece que estoy dirigiendo yo el programa, pero bueno, después dejaré que sea anedónico el que haga lo que suele hacer. Vaya rollo, chaval. Yo oh. veo ahí una cara muy muy siniestra del conductor del programa. No quisiera yo aquí eh, contradecir ningún ningún deseo de, de, de nuestro anfitrión. Pero bueno, no sé, me parece que nos traes unas cosas muy sesudas aquí a, a debate. Bien. Esto se avisa. Hostia, hostia. Sí, para pa que llevamos unos cuantos volúmenes de esos que tenemos sí, en la, sí, en sí. la biblioteca antes de, antes de empezar, porque si no... <risa> no, pero bueno, muy muy interesante, hombre, sí, sí. Eh, pues no no sé, no sé si me atrevo a decir algo, ¿eh? Mira, tres eh... maderos ya en el chat. Oh, Dios. <risa> Tan interesados en el tema. ¿Te has visto? Eh, bueno, mm, se, bueno, yo creo que, que con conflict conflicto es. social siempre lo siempre lo hay. Lo que pasa es que bueno, va adoptando distintas distintas formas. Ahí lo dejo de momento. <risa> de momento. <risa> ¿Qué Que focus. Eh, eh, yo la verdad que personalmente aquí existe de Janeauro. Yo como ya llevo muchos años que todas esas cosas, eh, todos esos conceptos, de hecho es un poco del yao. ...porque pa... Eh, ...vamos a ponernos a sudos... ...vamos a ponernos a sudos... ...oye, ya que ya que la cosa andamos ...en Tamoacina... ...voy a pedir... Eh, ...voy a pedir aquí al, al negro... ...que lo primero... ...oye, que si tenemos que hablar de... del lucha de clases... Eh, ...habrá que definir las clases, ¿no? ...porque no sé... ...yo acordarme de... ...hay años que... ...eso sí, que se definí muy bien... O ...bueno, hay años discutí... ...a lo mejor ya ni lo discuto siquiera... ...porque bueno, ya paso de todo... Pero bueno, hubo un tiempo en que me decían Sí, porque aquí hay probes y ricos Pero bueno, claro, yo veía los probes de aquí Que vienen que Económicamente, digamos Más más ricos de lo que deben de ser nunca Los más ricos de, de, de algunos De algunos sitios del mundo Y no sé, en eso De la lista de clases un poquñín Es como de Descafeinado, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, no sé La lista de clases en, en todo caso Será La de, de todos esos que no tienen nada contra todos los que tenemos todo ¿no? eh, yo bueno pues oye si de algún día nos invadieran eh, los, los de la África subsahariana y nos mataran a todos, hombre doleríame, ¿no? porque al fin y al cabo cuando te pegan la puñalada, a mí nunca me pegaron ninguna todavía pero bueno, tengo entendido que duele ¿no? entonces bueno pues dolería en ese momento pero y... bueno al fin y al cabo sería pues, oye pues lo, lo que tiene que ser no sé pero, te, no además yo creo en tu lugar probablemente lo que harían sería primero destrozar tu bicicleta eh, siendo tu testigo eh, que te dolería bastante bastante más pues es posible es posible que me doleran más eh o sea, a ver esta que tengo ahora no, tiene tien que ver con el tema este del, del capitalismo y el economicismo que estamos hablando, ¿eh? eh yo ahora tengo una bici tecnológicamente muy avanzada y la de mi madre, ¿y qué queréis que os diga? Yo hecho de menos la vieja, de hecho tengo en el, el garaje de, de casa de mi mamá y me pasa a mí que cualquier día pudiera sacarlo otra vez, porque... No vos prescancéis de, de, de no sé si a vosotros os pasa, cuando se tiene una cosa que ya sí tan valiosa, tan guay, tan no sé qué, como que se corta uno de facer con ella, o por lo menos yo corto me de facer con ella de algunas de las cosas que hacía eh, que con la otra, yo que sé, por miedo que se estropee, por miedo que me la rompan, por miedo que. No, supongo que eso me pasará, pero bueno. Eso pasa hasta con los teléfonos. Yo recuerdo el primer teléfono móvil que lo tiraba habitualmente hasta que un día ya se rompió del todo, o sea, y con los de ahora es verdad que no lo hago. O sea. Ah, bueno, yo sigo faciéndolo todos. <risa> pero, no, pero en este sentido, o sea, clases, eh, bueno, yo, claro, yo me refiero, sí que sí que yendo a lo que es a... Podemos decir a marx sí que todavía en, en la, el concepto clásico clase puede existir, claro, no el concepto de clase como nos han vendido habitualmente de... de que la clase obrera o lo que sea, pues se correspondía con la realidad que era, que no tiene nada que ver con la de hoy en día, eso por supuesto y además que estamos cada vez eh, ya no hablo, evidentemente no hablo ya de países ya de segundo, de, de, de lo que ya tercer mundo porque el segundo mundo, podemos decir que ha desaparecido, ¿vale? Eh, pero sí que veo que que realmente la la división fie, eh, fiedina es que es en, realmente entre dos luego de, que de, hay diferencias eh, si los claro si los valores sentido eh, podemos decir eh, cuantabilizable eh, lo que es el valor, eh, lo que se le da el valor de cambio, pues sí, seguramente ahí sí que sí que ahí esas diferencias, pero yo creo que la otra diferencia, eh, La otra diferencia sigue, o sea, el otro sigue existiendo, pero pero claro, el problema es eh, yo creo en muchos casos saber que. Creo que probablemente muchas personas de, de estos de los países como, como este, que además no es precisamente un poco de los más desarrollados, dentro de los desarrollados, eh, pero seguramente. Eh, yo estoy seguro, de, por ejemplo, dentro de un régimen Llámale socialista En caso de existir, ¿vale? Que seguramente eh, no viviríamos Yo estoy seguro de que sí que probablemente viviríamos peor En muchos casos, eh, te digo eh, materialmente ¿eh? Porque la realidad de que Yo creo de que muchas veces se ha tratado también de vincular Lo que es la posibilidad de, de un cambio social A que vas a estar mejor económicamente Yo creo que eso, eso realmente... Eh, Se lo, yo creo que los que se lo creen son personas que igual tienen el movimiento obrero en la cabeza, una visión eh, netamente, llámale, basada en datos macroeconómicos. Esta gente se pone a hablar de la URSS, nada más que hablando de, de lo que crecía, de, de no sé qué, de, de lo que aumentó la esperanza de vida. A lo vemos, por ejemplo, en el asunto de Cuba, ¿no? Mismamente que siempre se habla, por ejemplo, del tema de la sanidad, de que es el país con más esperanza de vida en América y no sé qué... Eh, Y eso bueno, a Cuba luego lo considero un poco al, al distinta de la URSS en muchas cosas, ¿vale? Pero, pero que, pero que realmente eh, lo que es eh, romper, llámale, el la estructura esa de poder, ¿eh? está claro que no solo hay el poder de, del dinero, sino que hay otros poderes que vienen de antiguo, ¿no? Porque evidentemente el machismo el racismo, eso vienen de, vienen de épocas anteriores. Eh, y yo hace poco, por ejemplo, leí una cosa que me vais a decir, pero este que hace leyendo esto ahora, eh, leí hace poco, no sé si lo llegasteis a leer, la entrevista eh, que le había hecho eh, Ramonet a Fidel Castro, no sé si la si la leísteis alguno. Personalmente no me tira, especialmente. No, eh, eh, eh. es que a, a, a ver, estando a... el Lovecraft... Eh, <risa> no, es que me interesó bastante cuando leí por ejemplo A, eh, a esas revistas tenía Cosas Fidel Castro que era Yo creo que al leer la revista te das cuenta que Está casi diciendo que que traicionaron lo que lo que pensaban ¿eh? y hay una, hay una parte interesante cuando por ejemplo habla del tema del racismo que él habla de el racismo en Cuba incluso a ni, y que hay unas diferencias grandes en Cuba a nivel económico entre entre el, razas el del esbarro que os lo sí, ya no te ya no te hablo que lo diga que lo digas solo como que lo hay en actitudes y demás sino que hay habla que hasta habla que hasta en tema económico ¿eh? y luego eh, y por supuesto habla que él decía que que Cuando llega al poder, después que cosas como esas él piensa que se pueden cambiar cosas con una ley y que se da cuenta de que las leyes nos, no, no sirven para cambiar eso, porque eso es algo que hay que cambiarlo de otra manera. Que eso no es algo, eh, o sea, y a mí me llamó la atención, al igual que otras cosas que le leí, que digo que no, no es que me haya hecho. Eh, ya me, no, no es que me ha hecho castrista ni nada por el estilo, ¿no? yo sigo pensando que el socialismo es una fase que hay que saltar en tal caso, pero pero que me llamó mucho la atención o sea y, y yo no sé si a lo mejor hasta lo decía porque veía que, que no tiene ningún país similar ahora mismo en el mundo, Cuba, y que a lo mejor ve que eso va a acabar cayendo y no no hay... no seguramente él se da cuenta de que es ese quien más se da cuenta del que el comunismo es el comunismo el socialismo ese que el tradicional que se pensaba que es una vía muerta y es lo que lo que me pareció no o sea el de la, lo y sí que te, te dice que la revolución tal que es algo vivo pero pero parece que está a la vez diciendo que todo lo anterior que realmente que eso que es algo que se ha acabado tratando mortecaria, eh de <risa> verdad ay dios esos conceptos Es verdad que como... A ver, eh, yo aunque parezca que no tiene nada que ver, voy a hablar de una cosa que es la, la disonancia cognitiva, que es el fenómeno ese de que cuando estás muy yoñe de una cosa, cuesta te vela. Eh, entonces yo la verdad, no sé, como todas las revoluciones sociales, yo lo no tengo más pasado que... No, no sé, va... A mí falésme de, de, de un Estado y falésme de otro. y ¿Qué más me da a mí los Estados Unidos, Cuba, qué tal? Son todos lo mismo. No sé cómo, cómo de explicarlo. Para mí, de... sí, vale pues, puede haber pequeñas diferencias. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Eh? Pues, en unos hijoputas serán más hijoputas, y en otros igual son menos, pero sigan siendo hijoputas. No sé, a ver. Ay, tío, si que la verdad... No estoy para... Pues te va a <risa> decir, me parece. Se eh? ríes y a a tú, porque yo no... No, bueno, no sé. Claro, es que esto... Esto así sin avisar de repente. <risa> es complicado, sí, pero bueno. No, sí, yo estoy... Hombre, ver, yo le yo, yo no, no te enfades, negro, pero esto yo como si me vien uno aquí, uno de lopus No sé, a ver, a ver, fálame de Mars. Como que no me tira, ¿eh? Tuve un tiempo, tuve un tiempo cuando ya era mozo, ¿eh? Bueno, no, tampoco. Nada más tuve un tiempo muy cortín. Luego ya desechélo rápidamente porque, aparte que hay un rollo, a mí la verdad que no me... Yo, yo soy de los, que, de los que, a ver, yo soy de los que lleva a Marx, llevo la Biblia y llevo la Constitución. ¿eh? La mayoría de los que falen mal de eh, cualquiera de estas tres cosas, que no nos dieron nunca. Yo le, leí las tres cosas. ¿Eh? metíme en cosas, hombre. Pero Mars es muy amplio además lo leerías hace muchos años y a lo mejor hay que revisarlo, hombre. De ah, cuando en cuando, a cuando ver, hay que releer las pues, cosas. Y... Ver, sí, hay unos cuantos relatos eh, <risa> de los que tengo ganas de <risa> releer. Eh, eh, no, lo, yo lo, lo digo yo que no no leí nunca a Marx <risa> <suelto>, pero, pero <risa> no, bueno qué. yo no lo sé a lo, mejor, a lo mejor tiene cosas interesantes el hombre hombre sí, no, yo le, leí más bien cosas de gente que lo seguía o que lo, sí. y que lo bueno en parte lo criticaba en parte lo seguía pero sí, realmente él a él directamente no, no, no sé. lo leí mucho lo desea Don Mero también eh. mira eso tampoco lo leí <risa> está sobrevalorada eh no te creas sí. tú que bueno, está muy para allá pero bueno nada no, a ver de verdad ver. pero bueno lo que habla Chu el conflicto social en general luego tú lo puedes matizar como a ver pero yo yo que soy individualista ¿eh? soy anarquista e individualista estoy por Granby muchas veces últimamente no me dedico nada nada mañereizar pero un tiempo que mañerezaba que sobre el anarquismo individualista Entonces, a ver, eh, todo eso de los conflictos sociales, los movimientos sociales, el tal, pues a mí como que no, no, es verdad, eh, Yo pienso que todo eso no tiene sentido, que el que se tiene que, a ver, digamos que para mí la revolución, eso que llaman la revolución social, como mucho, Puntendela... como una mera suma de revoluciones individuales. Eh, y es sencillamente cambiar las cosas de orden cronológico. Eh, la idea tradicional de que tiene que haber una revolución social para que después la gente pueda cambiar. ¿eh? claro, nada más. Primero la revolución, falta unos pocos, falta una, una vanguardia. ¿eh? Ellos saben lo que los demás necesiten, saben lo que los demás quieren. ¿eh? Y ellos son los que ¿eh? se dedican a evangelizar y, y promueven esa revolución. se revolución a la que los demás siguen como borreguinos habrá los a lo mayor que se que sé yo, que se conciencien, que entiendan algo igual los hay pero la mayoría no van a entender nada van a estar ahí ¿eh? como borregos y va a pasar la, la supuesta revolución esa, que la revolución esa pues bueno, va a significar normalmente hasta ahora, ¿eh? hasta ahora igual no siempre, podría ser de otra manera pero suele significar que eso está la vanguardia Acaben siendo los que manden, acaben cambiándose por los otros, y los que venían detrás, toda la pandilla de borregos, acaben siendo pringados como llenan antes. Lo que pasa es que son pringados, son siervos de otros señores, cambiaron de señores, pero siguen siendo siervos. Vale, sí, a ver, antes igual llenan siervos que tenían una bella, y ahora, ahora igual son siervos que tienen dos, pero siguen siendo siervos cuidando belles. ¿eh? Y, lo, y en antes, a lo mejor, había un. por derecho divino y dinástico estaba un paisano en un palacio comiendo un, un pollo asado y ahora está uno porque y el presidente del movimiento del no sé qué y el, el líder del pueblo pero sigue estando en el mismo palacio comiendo el mismo pollo asado es que al respecto de esto eh, yo ahí te doy la razón más una cosa importante que es que eh, por ejemplo algo que la mayoría de comunistas, digo, comuni les llamo de sentido de, despectivo en el sentido de la mayoría de comunistas que conocemos, ¿vale? Mm. Hay ¿Eh? excepciones, pero la mayoría de comunistas que, que conocemos eh, por ejemplo yo siempre pienso que nunca se paran a hablar, por ejemplo, de algo importante que es eh, cómo eh, además un, un, no es que no fue una revolución como por ejemplo la de Cuba que es un pequeño país pequeño, sino una bestialidad como era la URSS, ¿vale? Eh, y además todos los países satélites podemos decir que tenía alrededor, eh, cómo Eh, eso se cae sin necesidad de ataque directo militar de ningún tipo es decir se desmorona completamente solo siempre se buscan luego ideas de vale que es que si que por ejemplo en tal país que si la CIA pudo hacer esto para chauches cuques y tal pero dices pero es que si cualquier las personas hubieran sentido el, el llamémosle el sistema que el sistema que imperaba en esos lugares ...eso nunca hubieran podido... ...nunca hubieran podido hacer nada... ...o sea, si, con toda la población en contra... ...es decir, la URSS se cae sola... ...es decir, eso de... ...y, y encima, eh, en ese momento... Eh, ...nadie... ...a nadie le importa... ...eso es así, o sea... ...después te sacan, por ejemplo, que si sí, había encuestas... ...que no sé qué, que son tonterías... ...claramente, porque eh, si hubieran... ...yo creo, si realmente ves que... ...lo que viene es, lo que, es precisamente... ...lo que llega... Eh, y lo tuyo, o sea, el sistema en el que estás viviendo eh, tiene esas ventajas supuestas y demás. ¿eh? Yo creo que mucha gente lo hubiera defendido y nadie, o sea, realmente eso cayó nada, cayó, pero vamos, eh, de una manera, vamos, eh, facilísima, ¿no? Sí, pero que cayó. Cayó, pues... ¿quién? Perdón, ¿qué cayó no? ¿Quiénes cayeron? Pues, eh, cayeron unos paponeses y otros en el sitio de ellos. En realidad, no pasó absolutamente nada. Todo sigue siendo exactamente igual. sigo sí, algunos pueden decir en los libros de historia, seguro que leemos los terribles cambios del 91, el mundo cambió. Y ¡Mentira! No cambió absolutamente nada. A ver... es verdad? ¿Qué cambio vemos ahora mismo? Por ejemplo, no sé, ¿en qué se percibe el cambio? En que estamos los que de, éramos más privilegiados a lo mayor, porque vivíamos en países en los que los que mandaban tenían miedo de que pasara lo mismo que allí pasó y bueno nos daban una, unos faragullines más y ahora aquí otra vez, no dejes de ser faragullines, ¿eh? que mm. pongo cuyes o pon quitarse, yo no veo que nada cambie en aquel momento. no sé. Sí, o sea, que fue como una, un, un cambio, una pérdida de fe en un sistema para sustituirla por otra fe Fue un cambio estético. Un yo creo que sí, que fue un cambio estético. Igual que, yo que sé, pues... O sea, perdieron bueno, la fe, pero no lo bastante. <risa> Podríamos decirlo así, ¿no? Yo que sé, para mí es como cuando cambió del románico para el gótico. Bueno, no, fue bastante más importante el cambio del románico al gótico. Pero bueno, yo que sé, pues de un estilo pictórico a otro. Quiero decir, cambió la estética. Pero lo mejor no, es que yo personalmente no veo que cambiara nada en la base. yo pienso que es que está jodido sigue jodido y bueno no había los que estaban jodidos que de treparon la de dios en un momento Y vino el momento guapo de trepar pero bueno pues a lo mejor sí cambiaron unos jodidos por otros pero sigue viendo gente fastidiado no sé bueno pero dices que siga viéndola y que bueno que y, y que está bien Esas eh, rebeliones individuales no, las, Están bien. Las individuales sí, y pero... no Siempre pueden mancomunarse de alguna ver, manera. Sí, también, sí, ¿no? por supuesto que sí. No, no, a ver, yo el, el tema del... el tema este de, de la revolución individual sí que lo veo. O sea, sí que lo veo. A ver, tal como la defino yo, consiste sencillamente en que cada uno intente vivir como él cree que se debe vivir. En la medida... En, en, ...dentro de los horarios de libertad que nos permite el hecho de vivir... Oye, pues, ...dentro de un sistema que no nos permite hacer todas las cosas... ...que nosotros querríamos hacer... ...y por supuesto también... A, a, ...esto normalmente tiene críticas muy grandes... Como, oye, ...como cuando otros formulaban aquel... ...yo qué sé, pues el imperativo categórico del Kant... ...de hacer las cosas pensando que vaya a convertirse... En, ...deseando que se convierta en el universal... Claro, exactamente la contradicción esa, que bueno, pues sí, sí que la tenía. de A lo mejor, yo qué sé, pues un racista ¿eh? actúa matando chinos pensando que eso tiende a convertirse en una ley universal. ¿eh? Entonces a mí me gusta añadir una cosa siempre, que llegue el, el fecho de que cada uno tenga derecho a comportarse. ¿Tenga derecho o no? Sí, bueno... Yo casi, aquí falo casi en términos religiosos, un, deber sagrado, un derecho sagrado, ¿eh? la libertad sagrada de poder hacer exactamente lo que quiera, pero como cada uno tiene la posibilidad tiene de tener la posibilidad de hacer exactamente lo que quiera, eso innecesariamente implica que no puede interrumpir el cualquier cualquier la libertad, digamos, de acción de los demás, la libertad de acción de uno no puede interrumpir la libertad de acción de otro. ...no sé... yo un concepto que me cuesta explicar... ...muchas veces, ¿eh?... ...mesmo de alguna vez que... podido que intenté ponerlo en... ...ponerlo por escrito... ...yo pienso que se entiende bien... ...yo por, por lo menos... vi una cosa... ...un concepto parecido en lo del apoyo mutuo... ...de Kropotkin... ¿eh? ...como concepto... El, ...el hecho de que... ...de actuar por sumo egoísmo... ...él, él no decía eso... pero yo se lo digo, solo por egoísmo extremo, porque es incluso el ayudar, el hacer el, el de algo por los demás, y egoísmo, porque obviamente eso implica la posibilidad de que luego los demás fegan de algo por ti. Si es un... a ver, puede haber una... Yo concepto muy guapo, por ejemplo, ese de... Muy guapo, entre comillas, ¿no? Ese de los poderosos que tienen que vivir en una mansión rodeada de... de muros de hormigón y a lo mejor de ¿eh? a lo mejor de armados bueno, lógicamente porque cualquiera si pudiera diría ¿eh? por ellos entonces ¿eh? qué lleva más egoísta? eso el vivir con miedo o el hecho de decir no yo no quiero pasar ningún miedo o sea que yo no voy a hacer mal a nadie ¿eh? hay hay un pensador ahí muy muy peculiar muy oscuro muy No sé, tenido más por un... Alistair Crowley. No. Ah, pues él tiene un concepto muy parecido, pero, bueno. pero, bueno, que se le tiene muchas veces por un tipo que decía disparates. y no Nadie le hace caso. Y proponía precisamente... La revolución que proponía, que proponía era la, la unión de unas, unas asociaciones que llamaba Unión de Egoístas. Ah, mira, qué interesante. Y, y nada, no, no, me lo recordaste bastante, sí, sí. Sí. Eh, Era, era un, un hegeliano de una de la izquierda hegeliana que uh -huh. se llamaba Max Stirner Ah, Stirner, sí. coño, uh -huh. sí, no, Stirner me parece que el, el concepto que usaba por nosotros metaponosor egoísmo no era, no era Stirner, era el del egotismo Pues no estoy seguro de si usaba esa palabra Bueno, no, yo también tampoco, yo la verdad que tampoco Estos textos alemanes luego también hay que ver cómo están traducidos ya. y tal Habría que, que hilar muy fino ahí Pero, pero bueno, sí, en, la, en esencia lo que defendía, vamos, es, me sonó muy parecido lo del de el término egoísmo uh -huh. En el sentido en que lo estabas utilizando tú Y el propio Zorro me parece y, también Y, eh, si y, no y a Zorro era el otro que me estabas recordando ya. totalmente, <risa> vamos, porque... porque vamos eh, me, lo que todo lo que dijiste me sonaba mucho más cercano a Zorro que, que a Marzo o a otros otros socialistas así sí no no, no, no ya necesariamente ya, ya, Mars, sino otros muchos yo defecho de, fecho, de más, especie del socialismo pero al, al extremo o sea, no. soy incluso un gran defensor de la propiedad privada iba a decir que que también Aunque de otra manera, John Cerzan también puede ser, ¿no? El primitivista también realmente, ah, primitivista. porque realmente luego la postura de los primitivista es por lo menos eh, lo que propugnaba. Después no sé, no conozco muchas derivaciones que hubo de, estas, de esta corriente, pero sí que en, en gran parte era ese egoísmo del que del que nos dice aquí a ver, ¿no? Seguramente pues claro, si es lo posible, si tratando de importunar menos a los demás, vivir en uh -huh. mucha armonía con la naturaleza y todo esto, ¿no? Eh, también, pero pero sino, eh, que de, por otra parte eh, yo creo que la único ego un ejemplo de egoísmo yo creo que los ejemplos de, de sociedad de egoísmo tal, está, me, me vino no sé por qué estas asociaciones extrañas se hago en la cabeza eh, a las sociedades gastro gastronómicas vascas realmente creo que es un ejemplo de, es un ejemplo de asociación de egoísta lo que pasa es que es para unas horas a lo mejor para un sábado entero y demás no pero que bueno realmente tienen tiene su, suelen tener tiene gran utilidad es verdad que esas asociaciones egoísmo, es verdad que luego su duración es puntual muchas veces pero bueno se bueno, estaba por ahí el concepto de, de este de las zonas temporalmente autónomas a ah, Bey. que venía a ser básicamente eso eh, un espacio y un tiempo en el que podía desarrollarse eh, una asociación de una manera en la que se considera que los miembros la consideras ideal, aunque después no pudiera eh, extenderse... A ver, lógicamente, si vives dentro de un Estado, eh, los dos lados de libertad no te permiten a lo mejor extender esa forma de, de furulamiento. Pero bueno, yo muchas veces eh, pensé incluso en la radio. La, la radio no deja de ser un ejemplo de eso. Esta radio, a ver, eh, por ejemplo... Sí, aquí digamos que... quien colabora, quien falla, da algo porque quiere. Y fallo por, bueno, por ayudarse a sí mismo, pero también a, a los demás que, que faen la radio. Eh, el hecho de que, por ejemplo, la radio no tenga, viendo lo que acabe, más normas que les dé mera convivencia, más normas a lo mayor que les que eh, consisten en, en no entorpecer la libertad de los demás. Yo cuido que, bueno, que hasta cierto punto, por supuesto, no... No, no hasta el extremo, ni mucho menos, pero sí que hasta ese punto somos un ejemplo de, de eso. me falta la parte del de, de tema gastronómico, pero bueno, yo creo que puede aportarse también, ¿no? no. Sería interesante. Sí, yo, yo recuerdo también eh, algunos teóricos también eh, que... Eh, que propugnaban un cambio social basándose no en eh, futuras estructuras eh, que se, a las que se llegaría por medio de un cambio violento, sino eh, eh, descubriendo eh, formas que de relacionarse que ya, que ya están presentes y que son anteriores a... ...a los modelos jerárquicos y autoritarios eh, vigentes, más, más extendidos... ...pero que, que por debajo de, de, de esa capa, pues que siempre existieron... ...todo tipo de relaciones en la sociedad, eh, de, de, de pequeñas eh, asociaciones... De, de, ...de pequeñas tradiciones... Uh -huh. eh, que, que se basaban en, en estos principios como le, como aquí eh, como los que se plasman aquí en esta radio pero en otras facetas ¿no? en otros aspectos Mira, yo por embargo a veces pienso de mera reflexión tampoco yo una cosa que tenga así como muy vida, muy teorizada me construía pero muchas veces pienso que yo qué sé pues eso que proponen pues por ejemplo cerzan y siente que, que va por ese camino De que lo que tenemos que hacer es una vuelta a lo de antes, una vuelta a lo mayor, a eso, a, lo, a las formas tradicionales. Yo pienso que ya están totalmente equivocados, porque precisamente los seres humanos tenemos la posibilidad de no volver a lo de antes, sino de ir más allá. A ver, eh, ya es mentira eso que dicen de... Ah, los animales, ¿no? Los animales, matas entre ellos y son malos... No son malos ni buenos, porque no... No, efectivamente, no, no hay moral. No, no hay efectivamente, moral. No, ellos no... En ese caso no una, parece ese concepto. Pero nosotros sí llegamos a ese concepto, y hay mucho tiempo, y so, somos capaces de ponerlo en marcha. Eh, pues una sociedad animal y es la que estamos ahora mismo, si quieres, ¿eh? Eh, de la misma manera que, que el león en dominante en el grupo pues eh, carga de ente al, al, al macho joven que lo quiere sustituir para tener para follar a todos los leones pues joder de la misma manera pues Rajoy, Rajoy por decir uno pero bueno digamos que todo el grupo poderoso nos jode a los demás y queremos también no en este caso follar a Naide sino en riendes las rendas de, de, de los propios vídeos, claro, eh, pero bueno, que viene a ser una cosa parecida. Yo no pienso que haya que volver para atrás. Pienso que hay que ir para adelante, porque precisamente nosotros tenemos la posibilidad. ¿eh? Pienso que deberíamos construir, bueno, deberíamos, eh, estoy hablando ya aquí en forma imperativa, que cada uno que construyes y, y al gan y que no construyes en un quiere, pero simplemente tarea guapo que el que sí quisiera construir y ver más adelante, que lo dejaren, ¿eh? que lo dejaren eso sí me parece que, que estaría muy bien porque bueno, como también digo aquí muchas veces, eh, yo pienso de esta manera, pero precisamente porque pienso de esta manera no opino que nadie tenga que pensar así, ni pienso que sea la mejor y ya la mejor que a mí se me ocurre, pero no. igual ya que no y ya no pienso otra. Y yo creo que el mejor ejemplo que pones quizás es, eh, por lo se lo conocemos muy bien, que es especialmente el de la radio Eh, porque sí que es verdad que además luego se ve que con esta manera de funcionar Que luego además cada uno, pues bueno, ahora no estoy aquí metido y tal pero Espero volver pronto, pero que cada uno hace pues... a lo mejor hay unos que hacen muchísimo trabajo aquí muchísima tarea hay gente que prácticamente antes viene a hacer el programa y ya está o hay gente que no hace programa y se implica mucho o sea luego hay gente pues que tiene pues bueno como de cosas personales que puede faltar meses simplemente o por cualquier cosa que no le apetece y demás es decir que a mí es una por ejemplo una dinámica, una dinámica me gusta mucho eh, y que lo que demuestra es casi son los ambientes casi más cómodos está uno y eso yo creo que también demuestra que que me gustaría seguramente que todo eso fuera, o sea, que no fuera reducido seguramente a un espacio, y eso yo creo que es una cosa que sí que nos tendría que eh, por lo menos pensar en decir, eh, eliminar eh, quizás no mirando solo perspectiva de clases, pero sí tanto de, de poder, ¿no? El poder es algo que existe, que era, eh, que eso, eso está siga, claro, nosotros podemos intentar hacer algo, pero El poder existe y el poder es algo que siempre molesta y no tiene por qué ser, no tiene por qué molestar porque tú quieras tener ese poder porque es verdad que el problema quizá cuando creas alguna estructura eh, que acabe funcionando de manera jerárquica eh, Y, eh, y que además la, esa jerarquía no es una cosa puntual, que, que es simplemente por pues, una cosa de práctica, que es eh, muy poco duradera y demás, sino que es una cosa que se acaba consolidando, que se acaba creando prestigio, y que acaba viendo alrededor, pues hasta literatura, iconografía, eh, simbología, todo esto que acaba reforzando esto. Como hay que ver, por ejemplo, el tema soviético, pues el por tema de la tumba de Lenin y toda esta historia, ¿no? Eh, que, que, pues, eh, eso es una cosa que me parece que es todo. Eh, todo muy interesante, ver, ver un poco dices, claro, es que el problema yo creo que eh, la gente se acaba desencantando porque participar en una revolución de esa manera uno cualquier, llama una revolución en un intento de eliminar cualquier tipo de poder es algo que es complicado, además siempre el poder nunca va a querer que le quites de ahí es decir, va, eh, cuanto más fuerte se acabe enfrente siempre va a reprimir más es decir, y eso siempre llama, eh, sería una cosa muy complicada, yo creo que lo que dices tú, la gente a lo mejor se, precisamente se eh, prefiere la comodidad O la falta de miedo, que es verdad que en muchas ocasiones se le echa la culpa de todos los medios de comunicación y demás, eso eso vale, sea innegable, pero hay una parte que no es eso, es una parte que es humana, que tenemos todos dentro, eh, y que, que seguramente, no sé, yo creo que, que seguramente eso es la mayor prueba de, de que ese tipo de, de man esa manera de, de enfrentarse a los poderes que haya que, que no tiene, no tiene utilidad. o pues no tiene utilidad o no o no puede no puede no puede llegar a, a buen puerto y si lo llega será durante un tiempo muy breve porque porque realmente eh, en algo que la gente al final acaba participando ser, por obligación eh, claro. es el es yo creo que es el mayor problema que le veo eh, porque eh, a ver evidentemente un sueño si nos podemos a escribir aquí un relato diario, eh, podemos escribir a la revolución Como que la que la hay que después queda todo vale eso queda muy bien decirlo pero ...participar en algo de la que no, probablemente... ...la mayoría de gente luego no se siente partícipe... Eh, ...es una cosa muy... ...muy complicada, no sé... No, es que seguro que... ...la cuestión... ...yo pienso que ya que... Eh, ...mucha gente, seguro que sí se sentirá partícipe... ...pero... parece que no deje de ser todo una ilusión... Eh, ...en el sentido de que... ...a ver, son cuatro... Vamos a, vamos a ponernos en un ejemplo que nos gusta mucho, que es de la actualidad aquí. Eh, todo aquello al Cordés, seguramente, de todo aquello que pasó, que si el cuando el 15M, cuando los plazas, cuando todos esos movides. Claro, la gente en ese momento que consta que a mí también me gustaba todo aquello. Porque todo aquello, eh, eh, yo al me de la, de la primer. Bueno, del propio 15M. No me acuerdo el año, pero sí sería fácil acordarse porque. 2011, a, puede ser. Puede ser. Sé que llegábamos de. Se, eh, no sé si estaríamos todos, pero bueno, la, la cena del primer aniversario del Grupo de Montaña, que se celebró en Pedro pues es por ella, lo que regimos aquí la cronología sí, sí, sí, antes sí, y la después la cena. <risa> el grupo de montaña rumbo a mercader, por supuesto. Aquí ¿eh? todos, aquí la, las cosas las ubicamos antes y después de. de la sí, fe, es que de los de, aniversarios del grupo. De que día, eh, yo recuerdo medio de una cosa. Yo había, a ver, ahora eh, bueno, ya aquí voy muy de guay, muy de anarquía, estoy muy bien de muy de qué pasa de todas estas cosas. Pero bueno, yo también tuve el, el mi tiempo en el que creía en esas cosas firmemente y participaba en todo y eh, y, y hubo un tiempo en que Esto de participar en todo, puedo decirse literalmente en todo. O sea, tampoco miraba mucho eh, pues quien lo montaba, ni siquiera exactamente este doloxedo. Y, y, dame mi igual, yo dibato a todo, eh, yo digo a todo. Pero ya llevaba un tiempo en sin en, todo lo contrario, viendo a nada, eh, a nada, porque poniame malo, poniame malo todo, todo aquel yo que sé, aquel militantismo, aquel ver a tanto gorrejo. Para mí las manifestaciones llenen como el que ve cuando la trasumancia por la tele, pasar les manas do y era exactamente lo mismo, no veía otra diferencia. Y veía que al final salía uno, subía un estrado, decía unas cuantas palabras que la mitad de la gente no entendía, pero todos decían, ¡Wah! y aplaudían, y bueno, en fin. Y por algún motivo, cuando llegó aquel, aquella convocatoria, aquella manifestación, yo hacía mucho que no lleva ninguna. Llegó aquella convocatoria y el hecho de que uno de una de les, de las normas, digamos, o de los principios que llevan a resila y era que nunca iba a aparecer ninguna bandera, ni ningún símbolo de, de, de ninguna organización, de ninguna tal. No sé, me eso tiróme un poquillín. Dice, déjame decirlo. ¿Y qué quieres que vos diga? yo cuando al contra de aquello a mí personalmente prestóme prestóme y cuando llegó al final y nadie soltó un discurso también prestó y luego al ver a la gente hubo una cosa que me gustó mucho que fue ver a la gente alegre, ilusionado intentando cambiar cosas pero no desde, desde la ira como ya era lo habitual los que intentábamos hacer cosas parecía que estábamos siempre fadados ¿no? ...estábamos siempre estábamos siempre a la greja... ...y en aquel momento no, en aquel momento... eso de la gente, eso... ...intentando hacerles cosas que creía que debía hacer... ...sin que en principio... nadie dijera como hacerles. ...sencillamente les hacían... ...yo acuérdame de aquellas sesiones... ...en la Plaza de la Escandalera... ...que llenen una especie de... ...bueno, casi de psicodrama... <ríe> que ...es que... ...personas en sí más... ...agarraban el megáfono aquel... y empezaban a decir lo que cada un quería daba lo mismo no tenía ninguna conexión pero decían lo que cada un quería y a la demás gente que estaba allí yo creo que nos prestaba que dijeran lo que cada un quería y era guapo de vez en cuando bueno pues podían montarse debates y discusiones pero a mí dame la sensación de que la gente que estaba en ese sitio ...por mucho que no tuviera el acuerdo... ...o discutiera con otro... ...también contentos de poder hacer eso... De, ...de poder discutir de aquella manera... ...y bueno, ya veis cómo ...derivó la cosa... ...derivó como no podía derivar... ...de otra manera... ...derivó en que un grupúsculo... ...convirtióse en vanguardia... ...y creó, pues... nada, ...un movimiento más... ...a, a imagen y de lo de lo que ya había... ...y en el que unos pocos... ...son los poderosos... Y muchos somos que van detrás y que ya no, no van a las plazas. Y creo que cuido que ya no sonríen y cuidado que ya no faen cosas, no viven de la manera que ellos consideran que deben vivir. Como mucho a lo mejor intentarán vivir de alguna parte de su vida de la manera que los líderes ellos dicen cómo tienen que como tienen que vivir. Pero cuido que todos pues, esos ya no. no sé igual yo una visión muy mística esta que yo tengo pero yo vi lo vi los ver si ese proceso de esa manera iba a decir que que eh, filosofía tiene un toque grande de idealismo en eh, gran parte no es eh, eh, confiar eh, quizá en que pase algo también sin forzarlo no más que más, no no no más que confiar en que pase de algo sin forzarlo que va todo lo contrario todo lo contrario Yo precisamente pienso que los que confíen en que va a pasar de algo son los que están esperando a que ellos que lo diga el líder lo que tienen que hacer para que pase. ¿eh? Yo pienso que precisamente el que está haciendo cosas todos los días, aunque sean muy pequeñines, aunque no sea con la intención de que cambie el mundo, ¿eh? sino sencillamente de, de, de cambiar el, de estar él un poco más a gusto con lo que fae, de sencillamente acostarse y dormir toda la noche del tirón. Sin, sin ninguna preocupación ese está haciendo cosas ese no está esperando pienso que el que está esperando y precisamente ¿eh? el que milita ¿eh? y el que está esperando a hacer lo que diga el líder y el que está deseando que llegue la revolución no, no está faciéndola, está esperando a que llegue ¿eh? se crea como hay una especie de ilusión óptica ¿no? y que siempre eh, que parece que cuanto más haces por la revolución más se va dejando además, ¿no? <risa> sí. nunca llegas a esa situación de <risa> La bueno, la, la, lo que fa es, bueno Lo dicho por la Bueno, gusta mucho esa frase Me gusta mucho decir, <ríe> no me gusta nada Pero eso de, joder, y que Cuando es la gente y eso ya que nadie se mueve Coño, móvete tú No esperes a, lo, a que los demás se muevan pa, móvete tú Ya que nadie monta nada montalo tú no, no esperes a que lo monten los demás No esperes a que los demás se muevan Yo que, que, que voy, fácil hacerlo yo solo Sí, claro Fue cosa esto solo, ¿no? no digas no, yo no fuego esto porque con nadie se apunta. ¿Y tú que consideras que tienes que hacerlo, Faelo? No tienes por qué esperar a que nadie se apunte. Yo, a ver, ese socialismo, socialismo en el sentido de de poner siempre el el énfasis, el punto alto en la colaboración social, está muy bien, está maravilloso. pero no yo obligatoria. ¿Qué decir? No hay por qué esperar a que se xunten 5 o 10, 20 personas para facer una cosa. Si non se juntan 5 o 10, 20 personas, faisla tú. Y faisla, claro, uno de a ocho, pero es que en dos voy poder hacerla mucho menos media. Sí. Pero si no la faes, non la faes en ninguna medida. Y si faes algo tú solo, pues seguramente non puedes facer lo mesmo que faéis 20 xuntos. Bueno, pero seguramente vas a hacer más que si no fuese absolutamente nada, que es lo que normalmente suele pasar. Yo, mira, yo, acuérdame mucho, pongo lo de ejemplo, eh, cuando los últimos foliches mineres, llamó los Folices, bueno, los fresques, eh, salió un, en una radiolibra más. Eh, bueno, también en toda España también nos con el tema. Eh, Cuidado que, que en Asturias ya era el único sitio donde no la mitad de ellos como muy... Muy encantados con el con el tema aquel... pero bueno, en una radio libre, hacían en una entrevista de un, a un minero, ¿eh? y un minero que no era ni líder ni hostil, sino un minero sin más. Y preguntaban, y bueno, pues aparte de preguntar, bueno, pues cómo estaban viviendo, qué estaba pasando, qué tal, hicieron una cosa como, hicieron una pregunta que no sé si fue eh, improvisada en ese momento, y era algo que pensaban, que fue, oye, vosotros, por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Que vengamos de fuera? Eh, que vengamos afuera de fuera a Asturias, que montemos un autocar y vengamos un montón de gente apoyados o a lo mejor que tenemos en nuestro sitio publicitando y, y el minero, después de hablar bueno, relativamente bien, dicho eso de bueno, no sé, sobre el consultado con el sindicato. O sea, es decir, por una parte él no tenía ninguna opinión, la opinión tenía que ser la del sindicato. y por otra parte la gente que preguntó ¿por qué pregunta? que fegan ellos lo que ellos parezca que tienen que hacer no sé cómo explicarme yo pienso que eso y es verdad que lo social y lo individual muchas veces me acusan de oh, no, el, el ser humano y un ser social, porque ella es individualista y imposible ser individualista como individuos no somos nada joder, lo individual y lo social son como la, cara de la cruz de una moneda lo que pasa, o sea, los dos están ahí. Lo que pasa es que desde eh, de, bueno esto que llame la izquierda o, o el revolucionarismo lo de mi madre, no sé, pasa que tiene que ser nada más ficharse en la parte social, la parte individual. Oh, yo muy mal, la parte individual y de derechos. Eh, no sé. A ver, yo personalmente no pienso eso en absoluto. Pienso que es todo lo contrario. algo lo contrario, ¿eh? entendiendo que sí, que por supuesto hay la parte social... ...la parte colaborativa, pero hostia, la parte realmente importante... ...y la parte del individuo, somos un animal, sí, vale, social... ...pero no somos abelles, ni somos hormigues, somos mamíferos... ...y, y para arriba mamíferos superiores y con el pulgón puesto ...y que para arriba tenemos dominio de simbolismo, para bien o para mal... ...somos otra cosa, no sé... Eh, bueno, nada, dos apuntes y ya paso al negro, a ver qué, qué aporta. Eh, nada, primero, bueno, lo de. Eh, hablabas de militar y tal. Y el, a mí siempre me llamó la atención eso, lo de que es. Lo del el término ese de militante. ¿Cómo es posible que se tome como algo liberador esa palabra? Dios mío. Algo que es. Uh, militar. O sea, mil, que militar sea bueno. ¿no? <risa> ¿Quién, ¿Quién lo entiende eso? eso? Eso a mí siempre me desconcertó. Y luego otra cosa, bueno, eh, efectivamente, eh, el individuo y la sociedad eh, van ligados y lo puedes ver también de otra manera. no eh, Si van ligados y el, el individuo, tú lo ves como algo por lo que apostar y algo eh, liberador, pero también es una parte de la sociedad eh, y digamos que, eh, ¿cómo decir?, que la sociedad establecida eh, de alguna manera también tiene que ver con la configuración individual con la. Eh, ¿cómo decirlo? con. con la mentalidad individual de cada uno. Eh, con lo cual eh, uno cuando apoya al individuo. también está. si no si se descuida un poco puede estar apoyando también una sociedad eh, establecida conforme a, a unos principios de degradación sí, y con lo cual hay que quiero decir que hay que sí, eh, no sé, claro, dentro sí, del individuo pues hay que también hacer como una crítica y ¿eh? una una desconfianza del individuo también no, pero si precisamente eh, ser individualista simplemente quiere decir que eso poner el en el individuo, pero no quiere decir que, que el individuo cuando actúa por sí solo eh, vaya a actuar bien. Mm. No sé si me lo explico. Que no llegue no lle tanto una cuestión eh, de bueno de, de valor de. de juzgar de. Ah, en el, el, el, el individuo tal bien. No, no, en el individuo no que tal bien, tal bien y tal mal, y tal todo. Pero. ¿Qué el individuo? No sé si me te explico. Eh, si el individuo por sí solo actúa bien o actúa mal, bueno, pues, bueno, el bien o el mal lo julgaremos los demás, pero, ay, no sé, perdime un poquillín, pero... Es solo eso, que el individuo que puede estar poseído por, por ideas obsesivas puede estar... Eh, que, Hombre, que es lo también. que diría Max Stirner, lo de las ideas obsesivas, sí. puede tener creencias eh, irracionales puede, Hombre, eh. hay que acordarse de que eh, a mí me gusta hacer mucho en campeón ese principio que yo digo eh, que complementa, por cierto, antes fue la pata de Lister Crowley, no era de broma ni de coña, Lister Crowley eh, a ver, lo que pasa que no los desarrolló mucho pero tenía unos principios bueno en algún ya oye, el concepto de anarquismo telémico referido al, o sea, pensando en un en, en anarquismo una forma de anarquismo individualista que seguía un poco en las formas propuestas por Crowley en el monasterio aquel suyo de, de Telema que por cierto y lo cerró Mussolini pero bueno, eh, Crowley dejó dicho esa frase tan rimbombante de... Fa lo que quieras tiende a ser ley ¿eh? que el principio individualista por por antonomasia eh, fa lo que quieras absolutamente lo que quieras pero a mí gusta eh, siempre incidir en eso de que si todo el mundo absolutamente todos los individuos fan lo que quieran eso implica que nadie va a hacer nada para eh, para obstaculizar El, el deseo de otro individuo. No sé si me lo explico. Es allí la lo complementariedad. Eso, eso es un eh, Eso sí que es idealista. O sea. El, Joder, el, el, el, el, tan idealista eh, como llega. Sí, pero. Ser no, no, pero, pero la, que me formulación, la formulación hay que. Eh, o sea, haz lo que quieras. Eso, eso suena tan a anuncio publicitario. Bueno, eh, por eso a mí me gusta complementarlo con algo más, uh -huh. pero bueno, él también es verdad, a ver, interpretable porque lleno frases sueltas y poco más lo que lo que él escribió y además escribíalo en un lenguaje esotérico, eh, bueno, pero eso complementado con aquella otra frase de "tome toda mujer, son una estrella", que dicho así, pues, bueno, vale, pues, ¿qué quiero decir? Yo entiendo que quería decir que todo hombre, y toda mujer, todo individuo, todo ser humano, cuando dice una estrella es que el todo, ye, a ver, pero caún, aún, no, no uno por arriba a los demás, eh, no uno que pueda hacerlo todo y aprovecharse a los demás, sino todos. Vale, sí, que es verdad que ye, una ahora mismo puede ser una expresión, si quieres, idealista, pero digamos que no lle... sino en otro que un principio al que entender pienso yo, y de la manera en la que yo lo pienso no sé, yo bueno mmm, o sea, habría que explorar eh, dos, dos temas ahí que, que el, el tema del, del lenguaje y el tema de, de lo no consciente que eso nos pondría bastantes problemas para Para unas la, formulaciones. La no consciente, uh, cielos. Ya entramos eh, en terrenos muy complicados. <risa> y aquí puede que asume Freud y sé que, <risa> que no es plato de tu gusto. No, pues, yo a Freud, Freud, digamos que tengo una manía así <risa> bastante especial. O sea, no, pues, pues, ¿qué pues, eh, No sé por qué motivo. Bueno, sí, vamos a cambiar de tema por un momento. porque es motivo eh, un tío que, que en un dicho no formó otra cosa que una pseudociencia porque es motivo y respeta mientras que a los otros por ejemplo no se los respeta con toda el, con la razón del mundo pero por qué a unos sí y a otros no deberían preguntar los los centraleros yo quería yo quería llevarlo otra vez al punto ...ese anterior de precisamente de la... ...relacionado con la acción individual... ...que decías antes lo de que bueno... ...que, que es verdad que cuando, si uno quiere actuar... ...pues que actúe, eso es verdad... ¿eh? ...eso sí que tiene para mí una parte verdad importante... Porque, ...por lo menos en el, el lado individual... ...en el lado personal sí, o sea... Eh, ...y se nota porque hasta... Yo Orduzo, por ejemplo, eh, pues, eh, lo que decías antes, ¿no? Que tienes bastantes años que aunque hacías cosas que disfrutabas, o yo hacía cosas que disfrutaba, pero que en cierto punto te, te, te estabas militando en algo, se puede decir, ¿no? Porque es verdad que al final te debías mucho a eso, eh, seguramente dejándola otras cosas que sí que también son seguramente tan importantes para ti, porque precisamente quieres disfrutar, no quieres disfrutar de, de lo que haces eh, por el para cambiarlo, sino que quieres es, los placeres que puedes disfrutar eh, habitualmente pues disfrutarlos de verdad y que no haya nada que te los pueda estorbar y yo creo que ahí es un lado que el poder siempre tiene eh, la posibilidad de, de acabar con con esa con esa comodidad con ese o con, como le queramos llamar con ese egoísmo no porque yo por el pensar por ejemplo nosotros quizás no llegamos a evitar la situación eh, eh, vale en España es verdad que bueno sí que hay mucha gente que está en una situación muy complicada y demás ¿eh? pero sí que es verdad que Eh, si vamos ya al lado sociológico es, es verdad que aunque eh, incluso en el contexto este de una crisis en un país capitalista desarrollado eh, al final esa crisis por lo que es decir, pasarlo muy mal lo que sea eh, eh, en el sentido de decir las necesidades mínimas o sea, a lo mejor es muy poca gente la que le toca el 10%, el 15% estoy tirando por lo alto probablemente es decir Eh, que eso, te, quizá la posibilidad de pensar que no también no va, no nos podemos perder eso es también un poco la granula y también yo creo quizás el problema es que centramos la perspectiva en una parte del mundo eh, la, y cuando hay partes del mundo que realmente esa posibilidad que muchos no tiene pensamos por ejemplo en los países que por ejemplo hay guerras imperialistas y demás vale que esas personas no pueden, tienen la opción individual muchas veces de nada porque Eh, la puede verse interrumpida en cualquier momento, es decir, y no porque estés actuando, por ejemplo, porque estés actuando de manera subversiva ni nada, es decir, simplemente porque llega algo de fuera que viene a, a destrozarte ya lo, los espacios que te quedan, ¿no? Porque nosotros todavía muchos espacios los tenemos tomados por. por el trabajo, o por. o por. o por el paro, en algunos casos, o por el. por lo que sea, ¿no? Eh, por obsesiones personales, por cualquier historia, pero. que es verdad que, que eso también no hay que dejarlo de lado o sea lo bueno que tenemos el, el ser humano yo creo respecto a que seguramente eh, no nos preocupa o realmente a lo mejor sí que te preocupa tu manada por decir de alguna manera ¿no? pero sí que yo con la mayoría sí que la mayoría sí que tiene la la posibilidad yo creo de la, la madre del negro que, que, que ya la policía nada eso, eh, policía. Eh, que, que lo que lo que estaba comentando que sí que Sí que es verdad que que es eh, tenemos eh, ahora tener el conocimiento en par, bastante de lo que pasa pasamos rodados bueno hasta cierto punto es conocimiento al final espectacular no como eso decía de porque lo que conocemos sí. realmente lo que pasa en el mundo pues es casi todo por de las maneras de la manera que nos llega nada más la, la información está cada vez más manipulada más influenciada yo creo mira que está manipulada antes pero cada vez más porque porque además es la mejor manera yo creo de De, de, de dominar, de ejercer el poder ¿no? Yo creo el, el convertir el, Las creencias eh, cotidianas eh, De las personas que hace, hasta, de una cierta, hasta un cierto de una cierta manera eh, Aunque mucho de, la, de lo que se nos ofrece Como información y demás, pues sí que es Entretenimiento y demás, pues que al final eh, Podemos decir que Que vale nos, Pero nos llega aún así una pequeña realidad de, de cosas que están pasando Porque no se pueden ocultar tampoco totalmente eh, Y Yo creo que casi todo el mundo se preocupa por eso, aunque solo sea los cinco segundos a veces que lo ve en televisión o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y yo creo que es una cosa que eh, nos muestra que ese es un rasgo de la, de la humanidad que tenemos ahí, que seguramente lo sacamos poco, la sociedad no nos hace sacarlo, ¿eh? que aunque te preocupe sobre todo tu manada, seguramente eh, es razonable que te que puedas pasarlo mal por otras personas, aunque no las conozcan, ¿no? si estás viendo algo, algo que no te gusta. Y yo creo que eso... sí que es algo que, que sí que se puede ayudar a cambiar, claro, de alguna de alguna manera, porque hay personas que esa situación la tienen muy mucho más difícil para, para poder pelear por ello que nosotros, no sé no sé si, lo, y precisamente mira, quería también ahora volver un tema eh, aparte de esto, de otro tema que habéis tocado antes que era un poco el asunto del 15M eh, que es verdad que que sí que tenía seguramente su lado y bueno, yo reconozco, no participé nada, pues no sé, me tocó yo que había temporada estaba trabajando fuera o algo, ¿vale? Eh, y sí que sí que recuerdo bastante, aún así, a que todo aquello, eh, y cosas que me llegaban, sobre todo tenía una cosa que sí que me gustaba mucho, que es que había gente Eh, que como yo decía que además muchos sí que habían sido luchadores habían estado peleando por cosas que veía que estaban ilusionados por algo y digo a ver aquí tiene que haber algo para que toda esta gente que conozco mm. que tal les le, veas que están eh, contentos de algo que surge y que no habíamos visto en ningún momento porque es verdad que vale y yo podíamos tener en su momento pues un poco de llámale de eh, flipe con alguna historia, yo que sé, de duro ferguera o de no sé qué, pero decir, al final era una cosa puntual, una cosa que además afectaba a cuatro no, prácticamente, que podías oír de hacerse más gente con ellos, pero esto veías que era una cosa que, que era partir de mucha gente, hasta personas que... Que eso que habías conocido en, en. ya no solo en la universidad, porque aquí luego encima se extendió la, la apariencia de que era todo universitario cuando para nada. Yo cuando me, muchísima me, gente me que. Es, muchísima no, gente no, no, no. con la que trabajé yo en fábricas, claro. con la que trabajé yo en más lugares, ¿no? Eh, lo que pasa es que. Hasta cierto, yo lo que siempre pregunto es ¿Hasta qué punto todo eso sí que Aunque luego después lo que salía ahí Al principio las relaciones muy sanas Y unas, eh, unas dinámicas Que eran muy interesantes, que luego pues Se acabó muriendo, pero yo hasta cierto punto Yo creo que eso te, eh, venía seguramente A mí impulsado desde atrás, ¿eh? porque hay que recordar que Toda esta historia del Patio Maravillas De Madrid y tal, de cómo surgió todo eso Que además casualmente casi toda esa gente pues es Son los que están ahí metidos también Ahora, es decir que, que Yo creo que eh, hasta cierto eh, lo que cuando surgen estos movimientos siempre lo que aprovechan es algún momento concreto de descontento que coincide que en ese momento es pues eh, espectacular que a veces es verdad que es como como si estás viendo no sé un un fenómeno casi de yo digo atmosférico un fenómeno natural o sea una cosa que de repente llega que puede llegar pues un día a las 4 de la tarde que puede llegar la tormenta a las 12 de la noche que es una cosa que llega de repente se juntan varios varias circunstancias y sale eso y al salir eso hay mucha gente que descubre Eh, unas lo, como, que una una manera de podemos decir de relacionarse de, de convivir de aprender cosas unos de otros como pasó eh, de de saber eh, por ejemplo cosas de gente que estaba pasando mal de hacer redes de ayuda que se hicieron en barrios todo esto eh, que hubo muchas muchos detalles muy buenos por ejemplo con gente con inmigrantes eh, vale mucho eh, muchas las reivindicaciones feministas y demás o sea, salieron ahí seguramente muchas cosas interesantes eh, pero eh, Que eso lo que demuestra es que cuando se junta la gente, aunque sea de esa manera, eh, uh -huh. que realmente sin, sin tener nada que los aglutine más allá de, de las ganas de, de cambiar esto, de cambiar esas relaciones, eh, eh, pero que cuando coincide esto, el problema es que siempre hay algo que lo utiliza, que hace que eso desaparezca, y es el problema por lo que yo sí que creo que eh, siempre está el tema de decir cómo organizarte para enfrentarte a una organización. Sí. convertirte en ella claro, ya lo que ya lo que nos vendieron en aquel momento o lo que, o lo que ellos vendieron a, a esa gente y, y lo creyó ¿eh? no, todavía no hay mucho que, que falaba yo con una conocida a una persona que tuvo muy metida en aquel movimiento y bueno, ella también falaba de, de la un poco la señaldad de todo aquello y tal, y decía pero nunca hay otro remedio que Que ceñinos a lo que había, De que, así no íbamos a llegar a ningún yao, hubo que hacer lo otro, hacer lo otro de crear el partido, meterse en las instituciones y demás. Y la mejor respuesta fue: bueno, yo en aquel momento vi cambiar cosas, un poco nada no más, pero por lo menos cambiaron, que nada no más fuera el hecho de que la gente, en cuanto salía de trabajar o, o de lo que fuera, en cuenta de ir a tirarse al sofá a ver la tele, iba a la Plaza de la Escandalera. a ver qué era lo que estaba pasando allí. En aquel momento hubiese cambio. ¿Ahora ves alguno? Y claro, tenía que reconocerme que no. Que en realidad ahora ya no veían que todo volviera a la normalidad. Sí, volviera a la normalidad con, con otra gente con pelos más largos eh, que salen por la tele en el, en el Congreso. Y aparte de eso, pues no hay cambio ningún de otra manera. Eh... respecto a lo de que si fue impulsado o sea que si arrancó ya porque estaba todo programado que hay también otra de les de les teorías que consulte por ahí pues igual sí, igual sí. Pero oye, no buspaez, eh, que tuvo punto, al final consiguieron controlarlo, pero non buspaez que tuvo punto de marcharse ellos de eh, de las manos. Hombre, sí. es que como yo creo que seguramente excedió lo eh, por lo menos eh En, en, en participación y demás, yo creo que excedía lo que se podía imaginar y es por eso que quizás en algunos de, de todos estos asuntos, luego el liderazgo no surgió muy claro y aunque surgió vinculado a ello, no surgió dentro de ello, porque luego el liderazgo lo que hizo fue cuando precisamente al, al morir todo eso, o sea ellos realmente lo desvincularon de ahí, aunque lo vinculaban a eh, por simbología, a lo que era todo de las plazas y demás, es decir, se aprovecharon realmente pues, una vez de eso, pero fuera de eso, es decir, eh, dentro, ¿por qué? Porque dentro yo creo que sí que es verdad que se dan las circunstancias que no, con, no podían dirigir lo que ahí pasaba, ¿eh? entonces eh, eso sí que acabó muriendo de alguna manera, pero que esta gente ni, no pudo en el, no pudo ejercer liderazgo dentro del movimiento en su momento, o sea, porque eso es algo que sí que, sí que se vio, ¿no? Eh, pero lo que no sé es luego pues eh, pues eso no que es decir cómo puede luego cambiar esto yo recuerdo incluso las fui un poco por curiosidad de acuerdo que fui a un par de asambleas o tres de estas de las de Podemos al principio que surgió uh -huh. que el primer día que hubo la primera vez que hubo en Avilés yo quedé quedé flipando en colores vale una que hubo porque más claro se presentaron las elecciones pero de aquella bueno sin sí, mucho momento porque sacaron qué fue que sacaron cinco diputados sí primeros. que quedaron quedaron hasta detrás de Izquierda Unida que estaba sí, sí, uno de por detrás o sea, pero claro las elecciones siempre votaron mucho y demás vale pero que que a partir de ahí, o sea, de al ver eso de repente, que mucha gente pues a prueba se lo votaría porque salían las tertulias y le sonaba la cara y tal Pero que, o, por, o por tocar los juegos Sí, o por los tocar los, o por fútbol, tocar los tocar juegos Y también de el redes. tema de las redes sociales seguramente Que también ahora no, pues puedes a veces crear así Algo que de repente la gente al final votar Como es como al final dar un me gusta en Facebook Pues al final tampoco requiere mucho esfuerzo Ni mucho pensamiento no eh, eh, Pero lo que iba a comentar es que eh, Recuerdo cuando fui a la Están a, a Viles, eh, luego fui a una en Gijón La en Gijón ya la vi de otra manera Se nota que estaba el tema ya más encauzado Pero a primera en Viles yo flipé porque Eh, sí que bueno, subieron allí pues la gente de estas cines y demás, ¿vale? Y Primitivo y toda esta gente estaban allí. Eh, pero recuerdo que, que eh, el, el recinto que se celebraba que.. vamos, no es que se llenara, sino que era una cosa que parecían estas imágenes de los mítines de los de la transición. O sea, era una cosa espectacular. Eh, y eh, eh, Hablaba al final, y es que a hablaba tanta gente. dentro de lo que eran eh, los asistentes, como los que allí iban a hablar en principio, eh, todo el mundo y al final pues la cosa duró como cuatro o cinco horas estuvo, pero además muy interesante porque salía a hablar una señora mayor que contaba cosas suyas, o sea, eh, salía a lo mejor eso pues eh, luego alguien que sí que iba a contar pues más que nada pues desde el lado de, de, desde el lado ya no tanto de, de compartir experiencias como de De quejarse, ¿no? Que cuando veías que era sobre todo más el quejarse, era más vinculado. Veías que, que era algo así. Que de Efectivamente, ¿no? Que creían, a lo mejor mucha gente, claro, creyó que la cosa iba a seguir igual. Claro. Probes. Eh, y, y, y evidentemente yo luego después recuerdo ya que eso, cuando fui y luego a otra Gijón, que nada, la segunda, tercera que debían hacer allí, que directamente fue que ya habían hecho algo desde Madrid, que había que hacer unas listas rápido porque hay otras elecciones y no sé qué. Y directamente a la reunión ya fue a hablar de no sé qué, de alguna pijada para. Para escoger eh, algo, a, algo de, para probar un texto u otro que ya estaban hechos, y después, ya pues es decir, y, y en, en la tercera, que ya yo ya solo fui para ver cuántos asistentes había y ni me quedé, ya recuerdo que era era una cosa ridícula. Es decir, ya era en plan de que la gente se veía que no participe participe de nada. Eh, era el dejar, bueno, en tal caso dejamos a estos y estos que hagan lo que sea. Que no sé ah, si te acuerdas sí. que, que te hablé que yo lo veía claramente, esto de Podemos o de Siriza en Grecia, aquella vez que vine hace unos años ya sí. eh, y te conté que todo. Estos lo veía realmente como, como parte directamente de, de esta de esta guerra fría ¿eh? y yo tenía yo tengo más la, la opinión en aquellos momentos primeros que estaba financiado de alguna manera o estaba impulsado de alguna manera por países que no era precisamente el Estados Unidos el Unión Europea que era algo para para partirlo más bien ¿eh? que venía más bien de, de otro lado. Que esta vía acaba fracasando porque se vio que acabó fracasando Cipras en Grecia cuando acabó llegando pues se vio que no hizo nada y demás ¿eh? y como después pues aquí vemos que la, lo, lo mismo en Francia lo mismo ¿eh? y curiosamente me parece que es que no es casual que dices eh, claramente que de repente esto se ve que se está muriendo y se cambia por la extrema derecha que está pegando a Europa sí. y también impulsada desde aquel lado que yo te decía que venía todo de, de, lo veo lo veía clarísimamente que esto de Podemos y tal que no es una cosa de surja que no es eh, por casualidad ¿no? porque además un partido se, que, que se centraba tanto en el tema de sin ideologías, ni de izquierda, ni de derechas aunque luego el, en general veías que de izquierda porque conoces a la mayoría de gente los de aquí, no sé, en otros lados ¿eh? pero que, que eso pega muy bien ese tipo de organizaciones eh, al igual que estas de extrema derecha que no son fascistas al nivel antiguo sino que es otro estilo de fascismo no más. podemos decir que es el, el proteccionismo este del siglo XIX y yo muchas veces lo comparo más bien incluso al a los eh, despotismos ilustrados, eh, porque es estar países que lo que quieren es, pues, simplemente tener un mandatario fuerte. El tema de el rechazo, bueno, lo único que he metido es el rechazo de inmigración pero lo que quieren es como desarrollar mucho su país. No le importa todo el resto. O sea, me parece que es que son ideologías que vienen muy bien con esta manera nueva de, de capitalismo, en la cual no tienes, no tienes, o sea, yo creo que el capital necesita para crecer constantemente dialéctica en el sentido llámale económico. O sea, necesita, decir, que haya una lucha para para seguir cre ganando, para seguir creando. O sea, es como al final es una, una pelea continua. Y yo sí te digo que me, que los verdaderos capitalistas son los de extrema derecha estos, que los que están ahora para mí que Hombre, de, de es capitalistas. Que, es, no, poco. es que es lo que te voy a decir. Eh, yo creo que precisamente estos movimientos, pero que Podemos, me parece que es un país un partido también supercapitalista al final, que me parece que son realmente el refuerzo. Eh, tanto estas vías proteccionistas como estas vías izquierdas, que son la vía perfecta para reforzar eh, directamente el capital, además, porque ahora las, las pugnas a nivel internacional, las pugnas que pueden tener, no tienen ningún tipo de enemigo eh, de otra manera, por lo menos, de gestionar el capitalismo, o sea, no tienen como antes el modelo socialista, queda Cuba, que es una concepción, pero además es un país realmente poco importante, que además, si no pasa nada, lo normal es que... 10, 15, 20 años, eso se venga abajo. Es decir, que al final es una puna en la que el, el capitalismo, ya, en ese sentido, ya no se discute, ya es un metarrelato meta casi, eh, casi que casi nadie, o sea, en los países subdesarrollados aspiran a venir a estos países y en los países desarrollados, pues, siempre eh, lo que aspiran es como mucho a no vivir como otros países en concreto. Sí, es decir, manera. al final lo que crees es que se, se asume completamente el, el, este relato Y el problema, yo creo que el individualismo es muy bueno, pero yo creo en parte, porque quizá el problema es que no tenemos eh, la manera, de, es una, no es fácil crear algo que podemos decir que sea, si no sé qué llamar de clase, podemos llamarle comunitario o lo que sea de, de la, la palabra que prefieras para enfrentarse a esta manera nueva de funcionar el capital que es la lucha directamente es entre ellos, es decir, no no es una ya no hay ningún tipo de... De, parece que no digo, el, el no future este de los Sex una alternativa no va, o claro. lo que sea que decía también Margaret Thatcher con el tema del neoliberalismo, eh, que lo, se lo tomaba los punks, le, ella recuperó el mensaje uh -huh. pues que me parece que, que simplemente eh, todos estos movimientos aprovechan un descontento que hay, como cuando se muere algo una fase concreta o lo que sea del, del capitalismo, igual que pasó en otros momentos, y que simplemente es sustituido por otro pero que, pero que al final eh las las nuevas maneras de, de podemos decir de gestionar eh, el, el capitalismo o lo que sea eh, que, que en gran parte luego es, eh, para que sal, para que surja ese cambio necesita primero pues tener ese apoyo a las bases, que lo está pasando ahora con la extrema derecha. Yo creo que la extrema derecha, pues sí, utiliza esos mensajes que parecen anticapitalistas, o sea anticapitalistas, no parecen anticapitalistas, pero parecen como A, a uno, a lo mejor, que se creía el socialismo, el comunismo, no sé si visteis. Con, porque yo yo sí. tengo visto a mucha gente que, que le gusta que gane también la extrema derecha, incluso, o lo que sea. Hombre, vamos eh. a ver, sí, ¿por qué no? Eh, Quiere decir, eh, el, el discurso, y, si que es más libertario de, de la extrema derecha que desde de el oficialismo, podemos llamarlos Porque, claro, vamos a ver, eh, la extrema derecha. Bien, oscila entre el mensaje ese filosocialista de, del TOS y el prote, proteccionismo, no en prote, plan prote, proteccionismo económico, sino proteccionismo a, a la gente, a mi gente. ¿eh? Oscila entre ese filosocialismo y oscila entre ese liberalismo. Liberalismo de verdad, que conste, a ver, voy a decir una cosa ahora que va a sonar a barbaridad. y si no se me entiende va a quedar en barbaridad cosa que a mí me la suda ya, oye, barbaridades digo muchas y, y, y no tengo problema ningún pero bueno, yo casi últimamente defendería el capitalismo porque me parece que precisamente eh, los que ahora van de, de capitalismos eso del neoliberalismo yo creo que hay precisamente todo lo contrario al, al liberalismo el, el, el liberalismo de manera clásica si quieres y era bueno de fecho el anarquismo de derechos el anarcocapitalismo ahí está y defiende lo que defiende y esto una idea si quieres parecía la mía pero centrada en lo económico y quitando la parte esa de, de del egoísmo egotismo como como decían otros de venga no voy a hacer nada que perjudique a los demás oye eh, un anarquismo digamos un anarquismo más práctico en el sentido de eh, que sencillamente no, no haya ningún poder, ninguna regulación más allá de, de los ¿eh? más allá de los perros, y oye pues cada uno con, con esos perrés fa, fa lo que quiera eh, es un anarquoliberalismo el neoliberalismo por embargo que están que tan defendiendo ahora desde de, bueno pues de, de, en general ¿eh? Eh, y esto lo contrario porque ye, un liberalismo solo para unos pocos Y con un G cada vez más represivos. Con un Estado más represivos en lo económico, me refiero, con un estado que se apropia de buena parte de del bueno de, del beneficio, del juego económico si quieres. Con un estado que si vendes, parte tienes que darlo a ellos. Si compres, también tienes que de ellos parte. Si das en herencia, o si recibes herencia, también tienes que dar ellos parte. Si tienes un bien. estás obligado a pagarles un impuesto... ...si compres... ...por el mero fecho de comprar... ...tienes que pagarles un impuesto también... ...quiero decir... ...que eso oye... ...todo lo contrario al, al, al... capitalismo que supuestamente promulgan... Pero, ...y yo desde ese punto de vista... ...casi soy más capitalista que... Pero, ...que de esto... ...sabes que yo, yo siempre pienso... ...el tema del liberalismo y demás... Eh, ...lo que siempre pienso es que los liberales... Eh, ...si piensa ...cualquiera liberal o, o llámale... ...bueno... Eh, ...démosle el nombre el nombre que sea... vale. pero y neoliberales, bueno lo más lo, o digamos, el liberalismo extremo vamos a decir ¿eh? el problema que veo eh, también en ese sentido es que siempre digo cuando me a un liberal, hablo con un liberal siempre le digo lo mismo siempre digo que, que sus argumentos me eh, me los empezaría a creer que no en no me has creído tampoco cuando se si empiezas en la carrera desde cero Eso también, ¿no? También. Eh, y por supuesto, aparte, por supuesto, porque además ahí probablemente no habría la, el deseo de acumulación o si tienes esa acumulación tendrías que imponerte sin una estructura de poder que está aquella creada al resto de las personas. Es decir, es muy, eso ya sería muy complicado porque a nivel individual a ver cómo vas a poder imponer un poder a toda la gente que tienes alrededor. Es decir, yo creo que ahí el, en la historia es eso. Y es una clave, por ejemplo, por la cual cada persona que sea individualista o, o que crea un liberalismo... De, como como se puede creer seguramente yo por ejemplo hay cosas de Stuart Mill que lees y que están, están muy bien, o sea, porque además hay que pensar en el contexto que se escribe, nunca hay que pensar que es, no hay que pensar ahora de Stuart Mill como hoy o sea, igual que hay cosas que... Claro, igual que hay cosas que escribe Marx que tiene análisis superlucios y muchos de ellos que parecen atemporales pero hay algunas cosas que, que sí que ves que dices, bueno esto vale hasta 1910 o hasta eh, es por eso que luego Lenin revisa muchas cosas y demás y bueno y que todos los pensadores Lukacs y demás, ¿no? pero pero que yo creo que creo que Es que el liberalismo es indefendible en ese sentido porque uy, desde que una sociedad ya está montada con estructuras que vienen heredadas pues de donde sea, ¿no? De, claro, de claro. la edad antigua, del feudalismo, de, las, de la edad moderna, la nobleza que sigue existiendo en muchos países sigue existiendo poder o vienen poderes que son burgueses claro. pero, pero como no Voy, no voy a plantear pues, una ¿vale? cuestión. Claro. Y luego pues, eh, que luego además, bueno, sí, luego además, en, eh, luego además ves claramente también que, que, que luego en algunas cosas también es verdad, por ejemplo, esto de que la... La, vamos, la existencia a la, material también determina la conciencia, en muchos casos es verdad también, ¿no? y, se, y es, se ve hasta ya no solo hasta en personas que conoces, sino eh, a, a estereotipos incluso en los países, ¿no? de cómo es eh, la gente en un país o en otro, muchos casos se ve a los regímenes de propiedad, a lo, a, al, al sistema que hay económico y demás. Pero por eso te quería decir que el tema liberal pues es que el problema es que siempre es indefendible porque eso es algo que está pensado como una sociedad que parte de cero y la sociedad no parte de cero, ¿no? O sea, cuando llegan revoluciones liberales al poder el pon, liberales al poder, que al final son revoluciones burguesas y más son revoluciones que los burgueses son, pues, son los que la aprovecharon los que son pocos, los que aprovechan claro. efectivamente, al igual que hoy en día pues eh, son otro tipo de personas por ejemplo en las de la extrema derecha yo creo por ejemplo mucho, seguramente está impulsado por empresas gordas que no son transnacionales Hombre, porque, porque seguramente yo por ejemplo eso nunca lo vas a saber, pero es probable que empresas como el Corte Inglés que son empresas súper potentes y que no tienen repercusión internacional seguramente está eh, o, o, digo el Corte Inglés porque se no conoces en España pero conoces de estas así mucho en todos los países que ese tipo de compañías también ven que cuanto cuanto mayor globalización más salen perdiendo porque acaba siendo apartados entonces siempre tienen la fuerza de poder impulsar también algo así ¿no? Pero, Hombre, yo a me de hecho que me gusta mucho el fascismo clásico que bueno con metodología pues no está tan ahí de lo que podía quitando el tema quizá incluso me gusta más que lo que era el socialismo tal no tanto clásico como lo que acabó en el sentido de que desde el fascismo desde el tema derecha da veces mucha más importancia el individuo que desde el otro lado yo de fecho, incluso cuando oyera yo más de más del del, del, del palo es y de, del extremizquierdismo y estas cosas eh, siempre decía eso de a mí si me dan a escoller entre vivir en la Alemania de Hitler o en la Rusia de Stalin hostia, me quedo con la Alemania de Hitler si ¿sí puedo escoger ¿entre esos dos? Eh, sí, o sea, entre un sitio en el que casi no podías pensar y otro sitio en el que no podías pensar en absoluto me personalmente quedo con quedo con una con una de pero los dos. Ahí, ahí te quedas con el lado siempre de que en ese caso es porque también el estaba menor, pero digo que ¿verdad? además de estar de estar pisando lo que sea pues en parte a, a todos tus compatriotas estaba los otros estaban pisando a a determinada raza, determinado tipo de personas, es decir, al final un egoísmo extremo, ¿no? También. No, no, no te creas, porque por ejemplo, a ver, yo qué sé. Si yo fuera, por ejemplo, semita, inda siendo, preferiría ser semita, vaya Hitler, que ser semita vaya Stalin, ¿o no? No sé, dímelo en serio. Y hombre, seguramente en, en En la Rusia, perdón, en la Alemania de Hitler eh, se asesinó a mucha gente por ideología. Pero también es verdad que, que en, la, en la Rusia o la Unión Soviética, si queréis, de Stalin, se, asino, se asesinó a gente por defecto. ¿eh? Por defecto, quiero decir, eh, a, a muchas personas que, bueno, pues por si acaso. Iba, iba a decir de esto que, que precisamente aunque ahora te, te voy a volver a recordar lo que estuve leyendo la esto de Fidel Castro con Ramonet pues, sí, que pues. Fidel Castro condenaba constantemente la represión de la de la del de, de, de, y, y me llamó bastante la atención o sea que, que se llega un momento hasta el que los propios socialistas o lo que sea reconocen porque eh, reconoce el tema de la de la represión de Stalin y demás pues y, sea, y es, hace una y crítica bastante verdad, ¿no? bastante gorda pero pero que esto es interesante porque hablas con muchísimos Comunistas y te lo, te lo niegan. Bueno, por supuesto. A y, ver, pero, pero si por haber ahí, hay los que van por ahí con camisetas con bandera de cura del norte, joder. Hostia. Si <risa> <risa> están <risa> orgullosos, ver, por favor. Hostia. No, no, pues yo, yo, eso digo en serio, ¿eh? A ver, yo, yo cuido que cualquiera, lógicamente, cualquier historia que liamos, no sea de ser eh, historia escrita dentro de, de una etología, la objetividad, yo pienso que. como mucho yo no idea de la que tender pero no existe en absoluto y en a tampoco olvidemos que eh, Hitler fue el perdedor y Stalin el, el vencedor ¿eh? en, en buena medida aunque desde aquí oye pues también se hizo se, se mucha propaganda en contra en contra de él pero oye pues cosas como por ejemplo Hitler me parece Por ejemplo, que a los soldados que volvían derrotados, bueno, no sé qué medidas tomado con ellos. ley directamente los mandaba a un campo de concentración. A ver, pero bueno, tampoco había el caso. Y sencillamente decía que, que querría, que si me dan a escoger, que yo antes viviría en un, en un estado fascista, que no socialista extremo como el de... Como el de la Unión Soviética de aquellos tiempos. Pero, pero también quería. Como Javier Crae prefería la hoguera, ¿no? Eh, bueno, vamos a llamarlo así. No, <risa> sí. no pero lo que sí me, sí me gustaría ceder más en lo de que el tema del fascismo clásico, eh, muchos los fascistas clásicos son un gobierno permitido eh, el, eh, que las grandes empresas eh, tuvieran un papel importante. De hecho, muchos de los fascistas clásicos fueron reprimidos, asesinados por, por ejemplo, el franquismo. No, mira, me acuerdo yo ahora también de que eh, respecto a estas eh, doctrinas que luego bueno van tomando un sentido u otro eh, Chomsky lo dice muchas veces, ¿no? En Chomsky, el famoso lingüista y anarquista norteamericano, bueno, aunque algunos dicen que no, que no es anarquista eh. estrictamente porque, bueno eso ya sería entrar en, en, hay en muchos distinguos. Hay tantos anarquismos como anarquistas por es definición, si no, oye, mentira Es que yo iba a decir que A mí, eh, Chomsky últimamente, cuando más lo leo, me empieza a parecer más, aunque parezca extraña, trotskista. Madre de Dios. Bueno, el caso es que. Eh, a lo que iba. El caso es que él muchas veces dice que, que los que se llaman a sí mismos liberales. Que no tienen nada que ver con, de, de hecho, claro. es como que defienden lo contrario de los claro, claro. Eh, liberales clásicos, como Adam Smith, por ejemplo, dice, bueno, esta gente no debió de leer a Adam Smith porque dice lo contrario de, de no. lo que hacen estos. El liberal, por ejemplo, en jamás podía defender al Estado, y hoy el, el neoliberalismo y Estado. lleva yeah, yeah, yeah, una aberración absoluta, el liberal yeah, egoísta en el más sentido de la palabra no en el bueno como del que hablábamos en antes, pero bueno no quiere que exista ningún poder más allá del, del meramente económico y individual el, el, el poder económico individual que tiene que ser el que el que recha todo y defender el Estado, defender el ye, defender impuestos es pues que eso es yeah, la, la, lo más antiliberal que existe De fecho, bueno eh, Por ejemplo a mí, Bueno, a mí llega una frase que me gusta mucho Que, que muchas veces La repito de un, de un gran teórico No sé si es un gran teórico, pero ahí dio en el clavo Que ya Jerónimo Granda Jerónimo Granda Terminaba aquel programa que tenía En la tele, Fallaños De la radio pequeñina Terminaba siempre diciendo eso de Y recuerden que la propiedad privada No existe Deberíamos defender la propiedad privada precisamente porque los que supuestamente son los adalides de la propiedad privada son los que se encargan de que no exista. Bueno, en los estados socialistas eh, no existía y de, de reconocían abiertamente que no querían que existiese. Pero en los estados de, de Estilia de acá, que supuestamente son capitalistas y defienden la propiedad privada, ¡es mentira! tú, si tienes algo tienes que pagar por ese algo que tienes Quiero decir non llegue que tengas que pagar por comprarlo para adquirirlo y que tienes que pagar por poseelo vamos a decir que aquí yo digo muchas veces aquí non llegue que tú tengas una cosa y que te dejen usarlo vamos y distinto tú no tienes yo que sé la gente que tienen coches no tiene un coche dejen ni usar un coche hasta el día que no lo dejen usar la xente que tiene perres non llegue tenga perres y que dejen y usar esos perres Hasta el día que no decides y sales. Creo que fue cuando cayó Chipre. Chipre fue o Malta, no me acuerdo con las dos que se planteó, bueno, y resulta que no había ningún problema al llegar normativo en hacer una cosa que era coller de toda la gente que tuviera perros en Vancouver. Ah, sí, lo, hicieron, lo hicieron en Chipre sí. Llegaron no? Además lo sí lo, lo hicieron lo hicieron en Chipre sí. Luego, luego creo que fue como un 20% o algo así, pero luego me acuerdo en su ah, momento sí. Sonda con el... sí. Sí, a lo mejor hicieron lo de decir que iba a ser tanto y luego además a saber, a lo mejor fue un 20% pero luego devaluarían la moneda. Bueno, no sé, pero le, aunque sea el euro, a saber. Bueno, no sé, pero no sé muy bien cómo pasaría, bueno, o cambiarán legislación para que pareciera una, al final como si hubiera habido una devaluación en caso monetaria. Caso que la propiedad privada de la y, y es mentira Y es sí. una ilusión. Sí. Yo defendería que existiera la propiedad privada. Me parecería un, un gran paso de Pero adelante. Pero lo, sí. lo que pasa es que yo también una, una algo así eh, importante, por ejemplo, ahora que hablabas del tema del Estado, que si sí, a mí me lo que me llama atención es ahora con todo el tema de la mecanización, el, el tema del empleo, digo de que directa, cada vez menos personas eh, o sea, Cada vez menos personas van a tener que trabajar porque cada vez lo hacen más las cosas las máquinas. Todo, no, Yo me acuerdo ya hace bastantes años cuando trabajé en un almacén de medicamentos o bueno, trabajé en un par de ellos y me acuerdo en uno de ellos cuando les dio por meter ya los, estos robots que empezaban a sacar... a sacar directamente los pedidos y los estaban como en prueba y ahora ahora tú vas a las farmacias y están todas con, con robots que te sacan. Es decir, eh, el otro día estoy viendo el reportaje este de, de los almacenes estos de Amazon, unos que abrieron aquí en España, que no, no había ningún trabajador. Bueno, luego decía ningún trabajador a ver, realmente sí que trabajará gente, claro a gente en plan mantenimiento, alguien que estará controlando desde algún lugar, las máquinas cual, pero veías, eran estanterías que eh, estabas flipado llegaban, metían como al barón debe ser, que alguien los meta a ordenador o lo que sea, o directamente con el sistema informático, les llegaba, venga y se ponían los armarios directamente a moverse por to, por carriles, iban hacia todo y resulta que sale, sale todo, pero que claro cada vez va más, ¿no? Tú ahora pasa ahora Hay muchas grandes fábricas, de esas que a lo mejor antes Pueden trabajar 3.000 y que dices, es que ahora produce lo mismo estando 50 personas porque está todo mucho más mecanizado y cada vez va a ser más exagerado, ¿no? Encima, tema de transporte, ya vemos el desarrollo que hay. Es decir, que yo lo que veo es que al final es posible que el Estado sí que prácticamente deje de existir, digo, deje de existir de. realmente eh, más allá de tener las atribuciones los gobiernos sí no no no no voy a tener gobierno wow. máquina no digo que digo no porque digo porque ¿no? veo al al al momento de, de que el estado se sigue desprendiendo de tantas eh, cosas que a lo mejor eh, bien llevas y que podía tener eh, alguna utilidad social eh, y eh, se, simple, eh, que se podría llegar al presidente al a estado a prescindir de todo eso e eh, incluso que supongo que llegará el momento que la que son las fuerzas armadas que a lo mejor hasta ni siquiera sea de parte del Estado para que no parezca pagas impuestos. Podría ser hasta financiadas mm. directamente desde los sectores eh, industriales y, o, y, y no pasaría absolutamente nada. Es decir, y encima el poder todavía o sea, ser más fuerte. Yo, yo estoy más por la versión de Skynet. ¿Skynet? que El ordenador de Terminator que mandaba ahí. Ah, ¿no? bueno, puede ser, puede sí. ser. Pero... ...Skynet... Eh, ...Destino, destino... Eh, ...joder, la, el ordenador de... ...que gobernaba el Reino Unido... ...en, en up de Vendetta... Sí, ...esto es una distopía tremenda o, ya... Hostia, eh. y... ...sí, o, o incluso HAL 9000... ...que se viene de, de, de espacio ...y se, vuelve, se pone aquí... ...a mandar... ...va, sí, joder, pues poder... Me, me, ...mira, pues ya he puesto a decir barbaridades... ...igual que digo que casi quiero más... ...el, el capitalismo que el socialismo... que casi quiero más la propiedad privada que lo que hay ahora y, y, y qué tal pues casi quiero más a Skynet que a Rojoy joder, no sé. sí, pero ya no voy tanto por el tema del gobernante, porque bueno, el gobernante a mí me parece que es que es secundario. La historia es que al final, quien, lo que es que pintan aquí, y en eso sí que, sí que acertaba los análisis que había anteriormente, era lo, el tema de Quién tienen realmente el, el poder, o sea, los ah, bueno, medios de, claro quién sí. controla los medios de producción está clarísimo, o sea, es decir, y cada vez, eh, cada vez son más bestias, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, el tema de esto, mira, hoy, hoy era cuando salía que la payasada esta de que Trump que había bajado a, del 35 al 15 el impuesto a los a, a las empresas o no sé qué, y digo, es que puede llegar al momento que casi no ni siquiera lo necesites, porque además el Estado se, se puede deshacer de tantas cosas con esto, a base de privatizaciones o de externalizar, externalizaciones o demás, ¿no? Mismamente, por ejemplo, ahora con los funcionarios que hablan que a muchos ya no va a ser distante de la categoría de funcionarios, sino que van a hacer es como personal contratado, fijo y tal. Eh, es decir, se puede acabar hasta hasta desprendiendo de todo eso poco a poco eh, y, a, y que solo quede lo militar y lo militar está incluso. Pues, puede la, que en hace falta. perfectamente existir una sí. de las empresas claro, privadas y claro, tener claro. su esherto cada una. Sí. Bueno, está eh, guapo porque no deja de ser una visión que está plasmada en muchos obras eh, de ciencia ficción, en muchas, en muchas distopías. Que yo yo cuido que eso tiene algo ya bastante claro. Bueno, no me gustaría, eh, vaya que sale este tema. Eh, no sé si al final, eh, eh, tu llegaste y conseguiste el el Instant Aleph. Ah, eh, nunca no consiguió conseguido Ni, ni encontrar el libro, la verdad, lo busqué no, Pues yo lo metí en una cesta lo, lo busqué, pero no lo encontré Bueno, en alguna biblioteca estará Pero vamos, lo, lo no, busqué no, por el, librería el, No lo encontré. En la o lo robaron o lo quemaron No, A lo ya ya, mejor daba demasiadas claves ese libro Y lo ser. retiró sí porque <laughs> el, <risa> Alguien desde arriba lo retiró de la, el, el, el santa Presentaba un mundo en el que o sea el, el poder digamos pasa, había pasado de los estados a los transnacionales eh, que bueno pues gobernaban a base de ser propietarios de todo eh, propietarios de las patentes de en este caso de les de las patentes sobre todo de, de los transgénicos y demás y había una gente que a base de robar patentes y demás pues construyeron una isla artificial artificial eh, haciendo precisamente utilizando sembrando una especie transgénica de corales para pa hacer la isla de coral una isla que se llamaba anarquia, y que precisamente bueno pues eso enfrentaba a todos los estados todavía había estados nominales del mundo porque bueno pues porque no los necesitaban eso ya era muy guapo no los necesitaban sencillamente tenían ¿eh? Pero a lo que voy también, si estás, si estás eh, teniendo que para sobrevivir, para tener unas condiciones, llamémosle dienas o que sea, que a lo mejor se puede cambiar también la manera de pensar, de, de, a veces como ya lo pero claro, eso también siempre digo es fácil desde aquí, depende de, desde el lugar que tal, pero que aunque no si exista aunque ese estado después, no te, no te de traiga eh, parte de lo que, de lo que sea tuyo, eh, quieras que no, cuando estás Eh, haciendo algo para otra persona eh, ahí te está trayendo algo, aunque no parezca un pago directo, porque esa es eso sí que el concepto de plusvalía, así que sí bueno, que es algo que sí, aunque quizás no, lo tenemos que llamar de otra manera, a lo mejor que no fue tan económica, eh, que quizás decir a lo mejor, pero llamémosle que te está realmente es es al final viene a ser un estado, o sea tiene para poder una aquí. diferencia enorme entre hacerles cosas voluntariamente ceder es sí. bien económico, o del tipo que sea, o ese esfuerzo, o ese, lo que tú quieras llamar, cederlo voluntariamente y cederlo de manera obligatoria. Eh, allí, a ver, yo digo que soy más, que a mí el socialismo a lo mejor no me llama tanto como como otros que pueden estar fascinados con él, pero hay experiencias socialistas que se sí me gustan, que son esas de juntarse una gente, y porque ellos lo deciden, Entonces, no sé hasta qué punto son socialistas, son un montón de individuos que se junten y son individuos porque ellos se xunten y deciden que van a ceder para pa el bien común, vamos a llamarlo, no sé si es la, la manera, yo diría que para el bien individual, pasando por lo común, ¿eh? Eh, por ejemplo, yo que sé me gusta mucho eh, en ese estado que es tan denostado, que es Israel, hay una experiencia buenísima, que es eso de los que Eh, los kibuz hasta cierto punto igual hasta son esas zonas temporalmente autónomas que que en antes porque los miembros del kibuz muchas veces trabajan fuera del kibuz y están sometidos a, a las mismas condiciones que los demás y trabajan en una empresa y ganan esos sueldo y tal pero luego llegan al kibuz y ese sueldo lo ceden ellos porque quieren no porque el kibuz ellos lo quiten porque ellos lo ceden para tener un montón de cosas allí Porque ellos deciden cederlo. Eh, no hay ningún poder que ellos digan, no, esto. Es que pare, parece casi un potlatch en, en, en moderno, ¿no? en contemporáneo casi. Bueno, ya lo así que es. Sí, sí, ¿por qué no? Eh, yo cuido que eso eh, más. A mí gusteme más, y es más prestoso eso, que por ejemplo, eh, una experiencia, yo qué sé, una colectividad que fuera supuestamente. Eh, anarquista, pero en la que eso fuera, pues como si diéramos, si deseáramos obligatorio. Eh, pues, tengo que otra vez hacer una referencia a ciencia ficción. No puedo evitarlo. Este sé que no lo oísteis, gratuito y todo el, el de los desposeídos. Eh, sí, sí. Teníanlo en la biblioteca de la CNT. Sí, sí. Lo ah, y ¿por qué no lo oísteis y... entonces? pero bueno eh, bueno eh, por lo menos por lo menos eh, hice una una pequeña un pequeño avance ay Dios eh, mío. sigo sin le, sin haberlo leído pero me leí otro relato que hay por ahí que es una precuela ah es, mira si ese, eh, ese falta más pues, pues lo recomiendo tocar. muy vivamente está muy bien pues ese está muy interesante porque bueno eh, los desposeídos para el que no lo conozca y relato de ciencia ficción del que habla de un planeta en el que conviven el, el capitalismo y el socialismo, en plan capitalismo de estado tipo Unión Soviética, y una, una un satélite, una luna, en la que se exiliaron todos los anarquistas después de un intento de revolución y fundaron allí pues una sociedad a, a, bueno siguiendo la ideología. Pero una sociedad que con los años corrompese y bueno, pues en la obra dan son muchos ejemplos de, de esa corrupción, de cómo llega un momento en el que bueno, pues como al fin y al cabo viviendo todos juntos, llega un momento en el que eh, no llegue cada uno puede eh, supuestamente cada uno puede dedicarse lo que quiera ¿no? porque oye, pues eso es un, una sociedad libertaria pero llega un momento en el que bueno, eso no llega tan así porque a lo mejor sí que hay cosas que no queda otro remedio que ¿Eh? que fáciles u otros que, que nunca hay otro remedio que, que no se fallan pero bueno eh, la verdad es que todo lleva a la ciencia ficción ¿eh? está guay la ciencia por, oficial, eso, por eso hicimos una sesión aquí en la biblioteca eh, efectivamente efectivamente yo eh, cuido que sí ¿eh? yo que sé eso que hablábamos en antes de leyes transnacionales bueno aparte de que salen muchísimos libros también recomiendo la la trilogía de Marte porque en la trilogía de Marte que aquí tenemos el, el, el Marte colorado pero falta el el verde y el azul que bueno ya nos fadremos con nos fadremos con ellos eh, en la trilogía de Marte también aparte de bueno pues mostrar esa evolución hacia el control absoluto de las transnacionales también se habla de experiencias económicas ...organizatives de otra manera, ellos llámenlo... Eh, ...bueno, este, el autor, quien Stanley Robinson... ...está muy obsesionado con las cooperativas de Mondragón... ...del País Vasco, curiosamente... ...y bueno, cuido que incluso un poquillín... ...la, la su visión y un poco romántica, me parece que no fue para tanto... ...pero bueno, él uso como el ejemplo de la organización... ...supuestamente libertaria de muchos, que defienden muchos marcianos... ...y que se organizan de esa manera, la Mondragón... Stanley Robinson. Sí, sí, e incluso en la trilogía de Marte y en, en otra novela que llegué posteriormente, que llegué en 2312, también fala de 2312. y una novela ambientada en bueno, un sistema solar, el sistema solar completo está colonizado ya y dentro del sistema solar hay, hay planetas y asteroides y demás que forman parte del acuerdo Mondragón. Que se organizen más o menos de esa manera y otros que no. Eh, eh, ay, interesante. Y es pues, eso porque, bueno, pues, eh, pues una. Sí, sí, está guapo, está guapo. Y hay un misterio de esos: eh, de, ¿por qué un escritor americano que trabaja en la NASA eh, conoce las cooperativas de Mondragón? Mira, como, se, como la Luarca que... <risa> del eh, Iba a decirlo: ¿por qué Lovecraft conocía eh, que se falaba asturiano? Eh? <risa> sí. Oye, son cosas de estas que, que llaman la atención. Eso, eso es que os ha 9.000, que está controlando a los literatos. Ah, pues, pues, pues guapamente, guapamente, pudiera ser, oye, <risa> estas cosas pasen. Pero sí, yo, yo he prestado yo presto muy presto ver, eso cuando te aficiones a la ciencia ficción. A ver, a ver la ciencia ficción, pasa pues, o sea, decía yo lo del que hay tantos anarquismos como anarquistas, que tiene que, que, que ser así por definición, ya cuando hay... Demasiados anarquistas, que piensen de la misma manera y montan una organización de y empiezan a sospechar de que igual tan anarquistas no son. Eh, no, si lo normal es que cada uno monte una organización. Eso grande. me parece mucho mejor eh, eso, sí me pare, eso sí me no, parece no sé bien. decía, que cuando se juntan tres anarquistas ya hay la primera escisión. Eh, así, ¿no? Bueno, como tiene que ser, como tiene que ser. <ríe> pues eso, pues igual la ciencia ficción hay 40.000... ciencia ficción yo no puedo decir nada porque hay hay 40.000 estilos distintos pero hay una que a mí me gusta bastante que lle bueno pues esa que está casi no se podría decir centrada en, en proponer distopías porque yo cuido que ni siquiera son distopías y una ciencia ficción dura esta que llaman dura o, o realista el oxímoron es y que a mí me presta tanto por ejemplo quien en el Robinson Y que, claro, pues a la vez que fala de sociedad de las innovaciones tecnológicas que puede tener una sociedad futura, también fala, lógicamente, de las políticas organizativas y demás, y es inevitable. Y es prestoso. No hay ningún, no hay ningún o por lo menos que yo conozca, ¿eh? supongo que se lo va a ver porque hay, hay, <risa> lógicamente yo conozco muy poca ciencia ficción comparada con toda la que existe. Pero de toda la que yo accedí, no hay ninguna que presente una una sociedad que vaya a mayor, ¿sí? a mayor desde, desde mi punto de vista, es una sociedad más más libre, más eh, donde el individuo tenga más, mayor papel. No, todos van por el camino ese de las transnacionales y el aumento del control. Es que, y... es que eso yo creo, ese estilo de ciencia ficción teníamos que encontrar casi Yo creo en el Renacimiento, que, es que ir a, que, eh, sí. a, a Bacon, a, a Francis sí, Bacon cierto, y a la compañía, ¿vale? Eh, cual, porque a mí me parece que, mismamente los filósofos del, de, de la Edad Moderna, mucho Rousseau, en eh, muchos casos, yo que sé, hasta... hasta Spinoza, en ciertos aspectos, yo, que hay, yo creo que ahí, es que claro, la ciencia ficción en ese sentido, yo creo que al final en parte el escritor de ciencia ficción Proudhon mismamente era sí, un gran cierto, cierto. De ciencia ficción, sí, no, fijo, sé si, no sé si lo veis por ahí, o sea, realmente eh, claro, lo que pasa es que es darle como un cariz más teórico y demás, pero yo creo por ejemplo eso, el, incluso el... el anarquismo en cierto modo, en cierta manera también lo también lo podía ser, ¿no? Sí, sí, y, y ye, yeah. <risa> exactamente ye. Yeah. Me acuerdo también de que el, el relato este que te mencioné, de, que es la precuela de los desposeídos, uh -huh. pues eh, la dedicatoria es la misma, eh, se lo dedica a la misma persona a la que se lo dedica otro libro que me acordaba también un poco cuando hablamos de lo de las zonas temporalmente autónomas y lo que yo decía de que... Eh, había teóricos que bueno que se basaban como en estructuras y asistentes que funcionaban de, de manera horizontal y más o menos libertaria. Uh -huh. eh, pues bueno, ese, ese en quien pensaba era Colin Ward, que, del que tenemos aquí un libro que se llama Esa anarquía, es es anarquía nuestra de cada día, algo así. Eh, luego hicieron otra edición que cambia un poco el título, pero bueno, Anarquía, no sé si Anarquía cotidiana o Anarquía... en la vida cotidiana o algo así y bueno pues ese, ese libro de anarquía en la vida cotidiana está dedicado a Paul Goodman y, el, y Úrsula Calegin en el relato este pre precuela de los desposeídos también lo dedica a Paul Guzmán que era un teórico así también de los bueno, un novelista fundamentalmente que se dedicó a hacer una crítica social fundamentalmente de la educación y de las eh, dificultades de la juventud en, en la sociedad del bienestar y nada, bueno, es un tipo así interesante, bueno, saco esto bueno, enlazando con lo de que ¿cómo está ligado peor, pues? las, las, las ideas de la, las novelas de la ciencia ficción como sí, ¿eh? plasman ahí ¿eh? todos estos tipos de especulaciones sociopolíticas Sí, pero lo, lo que ya no se lleva son las utopías propiamente dicho, llévense las distopías ¿eh? Y que estaba yo pensando en ello ahora Eh... Y... así habla Zaratustra eh, dice que la sociedad no es un contrato, es un experimento. <risa> bueno, <risa> iba a decir que es que el problema de las utopías es que ya se eh, nos han. Es como que se ha creído un sentimiento colectivo de que no, no va a haberla. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, bueno, ahora mira, por ejemplo, con el tema del. del cambio climático más, pues eh, todavía la gente es más pesimista más hay seguramente hay cosas que sean verdad por otra parte yo creo hasta algunas igual luego no son de aclarar por, por una variable que yo creo que nadie cuenta que es la del tema demográfico yo creo que la población va a caer de que a un grado espectacular sí, ¿tú porque, crees? sí yo creo que sí yo creo que va a acabar mm. a, cayendo eh, Va a acabar bajando bastante. Bueno, en países como China y demás la población está bajando. Mira que el crecimiento tan gordo que tenían ahora está, baj está bajando. En, en varios países asiáticos yo había leído que estaba bajando la población, en Europa está ¿no? evidentemente también. Eh, pero bueno, que. un ah, momento. Yo conste que la verdad que, que nunca nunca pensé en un argumento de ese tipo, que la población fuera a bajar. Pero tenéis en cuenta que el negro de la hora tuvo que ir para unos tres años. y más o menos de esas producciones, no sé si lo cien pero el 99 eh, hoy, en, hoy mismo tan, en ellos eh. sí, ese programa, yo tengo curiosidad por escucharlo pero me acuerdo que estoy hablando del de tema de Siria ya de Rusia de cómo ahí había una, el tema de guerra fría cómo se iban, si iban, a, iban a impulsar partidos aquí en Europa eh, para, para directamente para hacer una nueva una especie, sí, sí, una guerra fría de Abloques, lo recuerdo que hace tres, tres años ahora 3 años, una cosa y, por el estilo Y sí, sí, y no, y el tema de población, yo es que sí que creo que, pero eh, que lo que quiero decir es que el, a la vez nos está metido siempre el mensaje negativo eh, directamente, aunque sea conectado a la realidad… Eh, y luego a la vez el mensaje positivo que el mensaje positivo siempre es eh, en relación con el sistema, con eh, todos estos sistemas que vemos por ejemplo que eh, bueno la cultura está el emprendedor, aunque ahora eh, del tema, luego después por ejemplo eso con el deporte individualista, el, el tema de los runners y todo esto eh, luego pues eh, evidentemente en televisión todo esto cuando vemos esto esto de programas de, co de cocina a los que además ya llevan directamente niños, no las escuelas de fútbol cada vez más, eh, algunas de ellas con eh, cadenas de televisión en los cuales ves a estos niños triunfarán, sea cantando sea jugando al fútbol, o sea te acaban cre eh, creando esa es decir, la utopía realmente no existe sino que tú te, la utopía la identificas en, en la vida real en personas concretas que son esa especie de los ah, bueno, ídolos no, ¿no? es pero, decir, yo pero, creo que el problema es que como, como el sistema nos vende constantemente utopías pero, eh, pero en negro, eso son, son precisamente distopías Sí, pero, no, pero digo utopías porque, porque es algo que solo se fija uno en ese ejemplo individual es decir, todo lo que hay alrededor no se ve es decir, cuando ves eso, es como si es que es una, una, una historia en la cual solo comentas una, una microhistoria de, de, de lo que pasa en un conjunto y eh, si esa microhistoria es, es maravillosa Eh, al final acaba es, es una utopía porque, porque tú solo te fijas en eso y cree eh, parece que al final el sueño es algo eso, pero en lo cual lo de, demás no mm. tienes en cuenta Allá eh... la dialéctica entre utopía y distopía ¿eh? al final resulta que es lo mismo porque depende de qué puntos de vista se miren, seguro que para los del partido la... La Sociedad de 1984, por los de Linshock. Estaba temblando porque pues, sabía que iba a salir en algún momento. Y Otro es que... libro que aquí este en un día... Joder, qué vergüenza, ya. qué vergüenza que ese libro te <risa> En fin, en fin. ¿Lleíste el Nosotros de Zamiaten? Tampoco, tampoco. Tampoco, Que la... Y eso sí que los tenemos aquí a mano. Eh, exactamente, que no, no tienes no excusas, excusa, no tienes excusa ninguna. ¿eh? Eh, has leer, yo cuido que de los dos, primero yo leería el de Orwell. Uh -huh. Básicamente porque, a ver, segundo que después eh, pude leer por ahí, el propio Orwell, parece ser, pa ser que reconoció que, que el, que el soy libro que ya era. No, no, no creo que utilizara ya el, el término plashu, pero que llegara a eso, que tuviera la oportunidad de leer él nosotros y que escribiera una novela similar, mm. similar más adaptada a, a sus tiempos y a la situación del momento, pero una cosa parecía. El de Zamiatin tiene una cosa muy interesante eh, que lo escribió en la Unión Soviética, mm. eso y que lo escribió abiertamente, o sea, es decir, no llegue Como este otro que escribió el archipiélago gulaje escondido y tal, y haciéndolo pasar, no me acuerdo como era y tal, pero que cada capítulo faciéndolo pasar de uno y tal. No, no, se meten, por lo visto, publicólo, o sea, por publicólo sin, sin mayor problema. Y más curioso, estoy hablando de memoria, no estoy seguro, Pero parece que también yo era miembro del Partido Comunista. O sea, eso ya, ya, ya, no me, no me fegáis caso porque no sé si es verdad o mentira. ¿eh? O mejor lo no unas... tenía más remedio que ser del Partido Comunista. También pudiera ser, también podría ser. O a lo claro. mejor y prestabas. A ver, a los que saben, al que y el protagonista de, de nosotros gusta ahí. Eso. Ese y, y... es el problema de, a lo que iba yo con lo del individuo también, que... un mundo si te feliz te gusta y es su libertad... Claro, pero en el momento que... Tú darte cuenta que ya más importante la segunda parte de mi definición del anarquismo en vez de que la primera. La primera ya es esa de que todo el mundo tiene el sagrado derecho a hacer lo que quiera. Pero todo el mundo. Esa ya es la segunda parte. Y en el momento que una persona interfiere en el ejercicio de la libertad de otra... entonces ya no está funcionando de esa manera. Eh, claro, eh, por ejemplo, la sociedad de ese está muy a gusto, ¿eh? si quieres, el país no es y está gustísimo, pero bueno, está gustísimo porque hay un poder superior que es el que está el que está haciendo hoy, bueno, sentir a gusto no sentir a gusto, está haciendo propaganda para hacerlo sentir a gusto, pero en el momento que quiera ejercer libertad más allá de los grados de libertad, yo ya que uso mucho ese cazato de los, de libertad, ¿De los? grados de libertad, que viene de los grados de libertad, viendo la estadística, que llegue los grados de libertad, el que quieren, eh, los grados dentro de los que una variable cualquiera podía moverse sin afectar a una variable independiente, a ver ...estaba por un lado la variable y... ...aquí nos haría falta el pistolero, eh... ...sí, eh, seguro que se me explica porque lo mejor ...como la de la sexta... ...también, también... <risa> <risa> ...variable eh, independiente... ...que es la que según varíe... Eh, ...afecta a la variable dependiente... ...digamos que la variable dependiente... ...y la que y afectada por la... ...por la variable independiente... ...a ver si, si me acuerdo porque ya fue muchos años... ...que me dediqué yo a esto... Eh, digamos que los horas de libertad venían a ser todas las variaciones en el valor de la variable independiente eh, que no afectaban a la variable dependiente. Y es decir, a ver, yo qué sé, pues si la variable eh, independiente Y, digamos, la población, el número de personas que habitan en un determinado espacio y la variable dependiente Y, pues eh, la calidad del aire. Pues a lo mejor da lo mismo que haya una persona que haga 100 que haya 200. Eh, el problema ya a lo mejor, pues cuando se llega a los 300. Entonces, los horas de libertad serían eso, pues una cifra de, dentro de la cual, pues no afecta a la, a la variable dependiente. Sí. Eh, yo cuando utilizo el tema de los horas de libertad. Eh, por ejemplo por una persona que vive, en, bueno, pues que vive aquí donde nosotros en este, en el autodenominado Reino de España eh, vive aquí tal y hay muchas cosas que puedo hacer eh, si entiendose en el libro puede hacerles porque está dentro de los rasos de libertad en los que en realidad da lo mismo lo que fue que no va a afectar la variable dependiente que lleve la digamos estabilidad del sistema o del sistema de la sociedad o lo que quieras pues permite que esa variable independiente que tiene el individuo pues oscile dentro de unos determinados grados no es que no pasa nada, no es lo mismo pero hay amigo en el momento que se salga en el momento que se salga de los brazos de la libertad que esto ya la la capose ¿eh? pues eh, digamos que el concepto ese monpo, podría utilizarse también para lo que lleva la las definiciones aquello del anarquismo individualista del egoísmo extremo que llegue cada cual puede hacer lo que quiera, pero también dentro de unos aros de, de libertad que son sencillamente no interferir en la libertad del otro. Eh, que yo también hago esto, porque cuando, si no interfieres en la libertad del otro, el otro no va a interferir en la tuya. Si tú echas un hábito al otro, el otro, en principio, ya, otro lo va a echar a ti. Hay que, bueno, hay un, vamos a cambiar de tema. Pero hay una cosa que, que, que sigue vete, sin cuadrar que, bien, que todos pueden ser idiotas. y no interferir a ver, y, y, lógicamente una, una idea idea <risa> rullé, una ver, idea tú, regulativa lámonos. hay que reconocer que yo hasta cierto punto soy platónico estaría en el mundo de las ideas, yo una idea a la que tender <risa> No sé, que no llegue mañana vayamos a levantarnos todos eh, felices y colaborativos y seamos todos libres y no, eh, no interferamos en la libertad de nadie. Oye, Pero otra bueno, cosa, bueno, una también, cosa es, que atender. también es un poco... Eh, muy recurrente, de, de, pero bueno siempre que sale Orwell, pues sale Huxley y tal, bueno es que Huxley, es simple. que el otro día eh, lo saco porque el otro día eh, vi algo por ahí, debe de ser el, el aniversario de muerte de o nacimiento o, o publicación del libro ¿No? o de un mundo feliz o yo qué sé, pero bueno el caso es que salió algo por ahí y, y me acordé también que hace unos unos meses me había visto un vídeo que tenía por ahí bajado de una entrevista suya y ¿Mm -hmm? Y, joder, no recuerdo exactamente lo que decía, pero me llamó la atención que, bueno, era un tipo, para las fechas que lo decía, era un tipo bastante lúcido. Hombre, más con el Yerra Novela ya se ve que entendía muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque la novela, no sé muy bien cuándo se publicó, pero bueno... O sea, el año tampoco lo sé, tampoco lo sé. Pero bueno, eh, a mí, ¿viste la...? Ahí circula por ahí un, un cómic con las comparaciones... de entre 1984 y un mundo feliz no no lo vi no sé que la no sé que el autor me imagino que bueno parece que se decantaba porque eh, la sociedad que presenta un mundo feliz y es mucho más realista a día de hoy que la que presenta 1984 yo en general sigo o sea sigo prefiriendo 1984 pero sí que hay una hay una frase que aparece pues, en, en el escrito ese Que, que a mí me, me gusta mucho y que oscila hacia un mundo feliz, que ya eso que di, porque fue que se parezca mucho más a lo que pasa hoy en día, que ya que dice que en 1984 eh, nadie lee libros porque está prohibido leer, pero en un mundo feliz nadie lee libros, Porque no les interesa. No fue falta prohibir necesariamente. Aquí, hoy en día, estamos viendo muchas cosas de esas. No fue falta prohibir un, un determinado libro, una determinada película, aunque sí que hay verdad que determinados poderes económicos. bueno pues sí que prohíben determinadas sobres pero bueno aunque no les prohibieron, tampoco pasaría nada iba a decirte en relación a esto que me recuerda mucho a, ahora a la película de bueno y a la novela pero sobre todo la película la tengo porque no, porque es, visualmente siempre se me quedan muy bien las cosas y recuerdo en la película esta máquina del tiempo que, que salía Robert Taylor Eh, que no sé si recuerdas que se iba a un futuro bastante lejano eh, y resulta que iba a un futuro que resulta que vivía todo el mundo pues en plan, sí, la naturaleza, bastante, podemos decir que bastante acordado a, a, a, al primitivismo ¿no? Sí, sí. Y recuerdo que este hombre cuando iba ahí, pues que, por ejemplo, yo qué sé, hoy en día nos imaginamos que los placeres importantes pues puede ser... Pues sí, a lo mejor los que nos gusta leer, pues leer, o escuchar música, o, o lo que sea, bueno, andar, andar en bicicleta, o cualquier, cualquier, ir de ir de montaña. Y lo que era en el futuro era una, era pues una comunidad parecida. Tenía, sí tenía un poco de rollo hippie, ¿no? En el sentido para, para, para sí. el, el, el rollo así muy pacífico y tal, pero es que gente, bueno, que están, ellos así por ahí, desnudos, que estaban a. Eh, disfrutando nada más, pues bueno, de estar ahí tumbados al sol o de estar bañándose, es decir, no haciendo aparentemente nada del otro mundo, eh, seguramente pues eh, ahí me, me, mezclaba ahí un poco la abolición del trabajo de Bob Blatt. decía, parecía que encontras ese ese aspecto y además un poco al desprecio a la parte intelectual porque cuando Robert Taylor lo que más tenía ganas de ver era... Eh, debe ser que no le gusta, ese, eh, se sentía perdidísimo seguramente con el ritmo de vida que no tiene que ver una cosa con la otra y decía que si le podían llevar a un sitio que hubiera libros, que lo que quería ver eran libros y lo llevaban libros y decía y la gente no sabía que era libros y decía uno, sí, espera, creo que sé lo que sí hay en tal sitio, le llevaban a un sitio... que era y era una especie parecía como una especie iba si en día una especie de iglesia, una cosa del interior, no sé, una cueva, una cosa así era y había allí pues eh, una, el, y el, y él iba ahí todo orgulloso a mirar los libros, a mirar los clásicos y según cogía el primero se le convertía en polvo. porque nunca se había usado, estaría ahí años y años, es como si ibas a un archivo a eso y es, es muy bueno, es como cuando haces eso, eso, cuando yo como que empezó a investigar ahí al archivo de Gijón y te morías a mirar documentos de 1700 y eso tocarla y ya sé que se te caían trozos dices, pues claro, esto es cuánto tiempo habría pasado y nadie nunca había abierto los líos porque no se interesaba y estaba el personaje se ponía escandalizado Robert Taylor y tenía que marcharse allí y acababa marchándose luego después a de nuevo a su a su época, aparecía de nuevo al final el salón de su casa en la película, pero Que me, me llamó la atención un poco, pues eso, ¿no? El primero fue a la Primera Guerra Mundial, fue a la Primera Guerra Mundial, luego fue como a la segunda, sí. o no sé qué, y luego aparece en esa época que era como. dices que parecía casi que sí se había cumplido el tema de, de casi digo el la bueno, el, el, la teoría marxista casi de cómo los modos de producción se iban sucediendo que hasta que, acabar que ahí. Y luego estaba la cara B de los Morlocks claro. que cazaban y comían a esa gente feliz. Eso sí, eso eso, eso eso sí, eso de, eso, eso de, eso sí. Eso, eso eso sí es eso de acuerdo eso era la, que eso era la, eso era la parte la parte que podemos decir negativa pero que eh, lo que se veía era sí, pues sí. que podía llegarse como a directamente a disfrutar completamente de todo sin de obligaciones como muchos eso sí tenía eso sí sí que conocían el miedo porque tenían precisamente a esos morlocks no pero que que me, me llama la atención el tema, eso, el tema de los libros, que seguramente creo que probablemente eh, con un cambio de verdad se acabaría apreciando bastante la faceta intelectual. O sea, seguramente la faceta intelectual es algo que también muchos pues necesitamos... ¿Sabes que yo esa claro, escena? Que me encanta eh, esa escena del libro desfaciéndose. Yo vivíla y vivía en un templo de saber. Bueno, no un templo de saber, pero bueno. Eh, cuando hay pues, un mogollón de años... Sí, vale, voy a contar una anécdota, ¿qué pasa? Aquí ya uno, uno se pone todo serio, para contar una cosa de la subida, una acordanza, ¡Ah, qué risa no, ya bestia! Es que me parece que me la contaste el otro día, bueno, igual es Bueno, Vale, cuéntala 40.000 veces, ¿qué no, pasa? No, no, Cuéntala todas las veces <risas> que quiero, estoy programa y es mío y cuento lo que me da la gana, oh, hombre, por Dios. <risas> A ver, a ver, ¿cómo yo? Bueno, pues la pregunta la en cuestión de que ahí, bueno, no hay, no hay tanto tiempo, no hay, habrá 15 años, una cosa así, ¿no? tocó a mí trabajar en la, en la Nueva España, ¿eh? Eh, en la Nueva España, que bueno, supuestamente, y un, un producto cultural, ¿no? recalquemos el supuestamente. Y bueno, pues es un momento que no sé por qué salió la conversación. Yo hoy era curiosamente eh, el, el empleado más básico. No, no, podía, no existía un puesto inferior al mío. Pero precisamente porque la mía función fundamental ya era ser el lacayo de todos los demás. Es decir, oye, vete más por esto, oye, tráeme esto otro, oye... Vamos, que yo tenía acceso a todas partes. porque como podían pedirme cualquier cosa de cualquier parte y entonces, bueno, pues me yo a, a restaurar por allí y tal y, y un sitio que me gustaba mucho a mí eran los sótanos de, del edificio de la España hay muchas cosas en los sótanos, mogollón están está todo acumulado y un día abrí una puerta y me topé lo que podemos pensar que lleva una biblioteca Pero nunca no era una biblioteca. Por una biblioteca, y los libros están más que menos ordenados y tal. No, aquello era sencillamente, podríamos decir, un almacén de libros. Eh, yo, por lo que pueden pues, casi mejor sería llamarlo un basurero de libros. ¿Mm? La cuestión llegue es que, al parecer, eh, bueno, pues, ya es bastante habitual que un autor envíe las obras... A, bueno los periodistas encargados de la sección de cultura del periódico para que, si ellos parece, faigan una reseña normalmente no faen ninguna reseña sino que sencillamente todos esos libros viven acumulándose se ve que ellos daban cierto pudor tirarlos directamente entonces lo que hacían ya era acumularlos acumularlos en un, en un sótano eh, húmedo y, bueno, pues con unas condiciones poco a para para los libros y entonces, bueno, pues se haya dicho que yo rescaté muchos libros de ahí bueno, muchos serían un, un 0, algo por ciento de, de todo lo que vi allí pero bueno, yo rescatélos y al córrer de un momento en el que yo pasaba mucho tiempo todo el tiempo que no me que no me tenían atareado con otras cosas y yo metíame allí a fisgar Y al cuarto me una vez que vi uno de, de Baltasar Gracián. Yo en ese momento, pues, viera por internet referencias a, a Baltasar Gracián y cómo se llamaba, el arte de la prudencia, creo que ya eran los libros de él. Que bueno, que llenen tratos de estrategia. O manual O el arte de la prudencia, sí. Sí, algo así, que venía a ser... Bueno, poníanlo como ejemplo de, de estrategia, que incluso... Eh, mismamente escuelas militares estudiaban a... De Bord lo citaba también. También, sí, sí, Eso, ¿no? Schopenhauer lo tradujo al, al alemán. Pues bueno, os pues podéis imaginar con todas esas referencias sí, sí. digo, hostia, qué guay, libros de Baltasar hacían. Y fui a Coyelo y desfizé en mera mano de la, de la humedad, estaba podre. Estaba totalmente podre. Como muchos libros que, que había en aquel sótano, estaban podres. Entonces, muchos pude salvarlos, pero otros no. En fin, eh, había ahí un episodio de Twilight Zone, la dimensión desconocida, que mm, creo recordar que era algo así como que un tipo mm, tenía unas eh, costumbres muy solitarias, no le gusta nada estar con la gente y, y, y lo que le gustaba era enfrascarse en la lectura y que nadie lo molestara. y bueno, llega un momento en que hay un cataclismo nuclear y tal, y boom, y ve que, que murió todo el mundo, que solo queda él y tal y él va al principio está muy desolado, muy triste y tal pero luego ve que sobrevivió la biblioteca pública una gran biblioteca y tal y que tiene todo, todo un espacio limitado de libros para leer, to, a su aire y está ahí, de repente está eufórico, está súper feliz y... y resulta que se le caen las gafas y las pisa <risa> Ay, y, y él es terriblemente miope, no ve un pimiento y claro, ahí termina qué el, el, es el clímax <risa> del episodio oye al cuento al cuento de eso yo he contado, a ver, yo sabéis que soy paranoico básicamente y que tengo ideas muy extrañas eh, yo cuando se popularizó estamos en ello, este tema de, del libro yetrónico Eh, yo siempre decía, no, no, yo quiero libros en papel porque no me fae, falta nada para el, el libro electrónico bueno, pues como mínimo necesitas un enchufe de cuando en cuando para pa cargarlo y yo decía, no, porque si se si viene una especie de apocalipsis mismamente un pulso electromagnético que es la cosa más fácil, con una tormenta solar Entonces yo quiero seguir teniendo libros para por lo menos poder entretenerme un tiempo. ¿eh? No va a haber otra cosa, pero va a haber, va a haber libros. Eh, sí, sí, hostia, yo eso... Uf, ¿eh? sí, uf, soy paranoico y raro, yo lo sé, pero bueno, vaya, por eso no me paso al libro electrónico. Porque ¿eh? de la misma manera que pudieron imponernos el paso de la casete al CD, por ejemplo... Con una cosa tan sencilla como dejar de producir reproductores de cassette, entonces tú podías tener todos los cassettes que quisieras, pero podías poder escucharles. Eh, esto no van a poder hacerlo, a no ser que nos saquen los güeyes a todos. Pero bueno, entonces el y con tampoco debemos poder Yelu. Bueno, Podría hacerse audiolibros audio, audio, nada más, pero bueno, aún creo que fegan eso de sacarnos los güeyes a todos. que todo puede pasar eh todo puede pasar pero bueno oye en fin oye, mira sacaslo la paranoia mira que una tontería ¿eh? mira que cartel a ver. Eh, una foto que me mandaron de un cartel en una en una puerta de, de, de una institución sanitaria a ver a ver dice por, dice por favor espera a ser atendido y no abra la puerta puede haber una persona dentro bueno está ahí, ahí, bueno, ahí bien Hasta, hasta bueno, bien, bien. Y luego dice dice, "No abra, o sea, no abra la puerta, puede haber una persona adentro" y luego pone coma, "y podría ser usted." ¿Eh? Y ahí, jolín. Hostia. claro el que me la mandó me lo tituló "Microrlato de terror". <risa> Dios, pues la palabra la que sí. Estás tú. <risa> oh, hostia, qué bueno, ¿no? Duplicado ahí. Joder. Pero bueno, qué caña. Nah, una tontería. <risa> bueno, pero no está mal. Una, una manera de imponer la empatía a través del terror ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> buena definición debería de ser socialista el que hizo sí, <risa> el igual sí igual sí bueno cómo ves la cosa cuánto llevamos de programa dos horas bueno, y llevamos cuarto llevamos dos horines y algo de... yo cre yo creo que se puede hacer más pero pero yo creo que está bien cortar porque seguro así volve podemos volver pronto con ah, bueno, eso, eso también pues es verdad eh, pasa una cosa a ver eh, esta noche la chatera Marie metióse pero un momentín nada más, metióse un nada más. Igual pasa que, que en ese momento estaba sintiendo Falar de alguno de los meus compañeros de esta sí, noche. entre no, entró tres o cuatro veces porque la, lo veía yo desde aquí. ¿no? Ah, ¿sí? Tengo buena vista así tres o cuatro veces se había alguno de esos eh, invitados y Marie estuvo alguna vez se conectó y volvió a desconectar, pero estuvo bastante tiempo. Bueno, que puede estar, puede ser que te esté haciendo otra cosa, por supuesto. Eh, muchas veces dízme no tenía de fondo mientras estaba haciendo otra cosa bueno como eh, como los dos los dos últimos hermanos no vine eh, prometí oye pues como como gran sintiente de Nedonia que ye, pues que se merecía que dedicara un cantarín voy a de dedicar este que no conocía de nada pero que, que bueno conocílo a, a través de ella. O sea, ya que María, vamos a dedicarte este cantar, no sé, vosotros conocéis a sí, este Eddie, rapaz. Sí, Vedder, Eddie sí, claro, si lo conocéis. Sí, sí. Que ya he conocido. Cantante de Jam era, ¿no? Cómo le Puta idea. No sé, no sé, a mí me suena no sé. ligeramente, pero. Ah, una cocina, oye. Ah, sí, ahora conocenlo todos. ¿sabes? ¿sabes? Una, una ¿sabes? pequeña cocina. Que estábamos hablando y veía yo, bueno, empezamos con lo de la lucha de clases. <risa> y veía yo ahí de fondo en el. Teníamos, está encendida la pantalla del ordenador con la página de, de, de Radio Cuca. Y salía ahí un programa precisamente de lucha de clases, el, de, el Ana Basiku. Que tenía ah, un programa de historia y lucha de clases. Y precisamente el último programa que sale, el que salía ahí en, en el último post. De la radio, era uno de un grupo que se llamaba precisamente Guerra de Clases, Clash War. Ah, ah ojo, ojo, joder. Bueno, Hostia, creo que se traduce así, igual estoy metiendo ahora la mano. se junta, todo Classwork, se junta. Un montón de señales, vamos a decirlo así. ¿Qué día sigue siendo el anabasis? Eh, pues eh, los lunes, por la tarde. Bueno, pues venga, eh, eh, María, si está espere ahí, y si no, seguro que sientes el, el podcast, pues voy a poner este, que por lo visto yo es muy famoso, que ahora resulta que conozco todo el mundo, pero no lo conozco yo. Bueno, pues ahora, venga, Eddie Vedder y, y Society, creo que no se pronuncia así. Society, a mí bueno. me gusta mucho de Eddie Vedder, una que, que hace el confort Nome de, de Pink Floyd, Joder, es, es, es un pedazo, de, es el, para mí es la mejor canción que tiene. Vaya peña, chaval, ¿on chanen? Pues no, no, pues... Bueno, pues cuesta, sin echar nada. Y era la única que conozco de él. Ala, yo no conozco más. A mí está allí favorita pues Más que nada porque no conozco otra. Está allí la, la más guapa que tiene el paisano. Está vestido. bien que un anarquista escogiera el tema social. Y eso demuestra que se le puede aquí convertir <risa> en un auténtico referente. O sea, pues puedo poner perfectamente cómplice de, de los años 40, ¿eh? O sea, no me provoquéis porque si fue falta, pero venga, de mano sentí, sentí esta, ya está, ¿vale? Eso que, que va dedicada para la chatera María, que sé yo que, que presta, venga, ala, la eh, sentíla. History to me We have agreed With which we have agreed And You think you have to want more than you need Until you have it all You won't be free Society You're crazy breed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 space Society You're crazy breed. I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep I hope you're not lonely Without How you keep in score It Means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without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 not lonely Bueno, pues nada que hoy casi no sonó la música de fondo, claro, ya que el problema allí que claro, no lleva por el mismo canal que si el micro, que si la música de fondo que se está, tenía que andar haciendo un, una serie de, de malabarismos que no andaba yo con mucha gana, porque bueno, ya viste, es que el programa de esta gente fue para mí personalmente especialmente prestoso, porque yo digo siempre, a mí la que me presta y tener gente aquí ¿eh? Eh, gente aquí, gente en el chat, eh, hoy en el chat, ay sí, estuvo aquí María, mira, que me dice Aquí estoy. Buenas noches a todos. Hoy bien que no tienes sueño, ¿eh? Así debería ser todos los jueves. Pues, sí, sí, pues no, no hay más que decirlo. Que el negro de la hora hace ¿eh? agarrar todos los años que tan invitados todos los jueves. A ver, oye y el micro, ¿eh? Listos. A ver, ahora como cómo y contestáis a a María. A ver, venga. ¿qué, qué? Déjame bajar aquí qué tengo que hacer así Ala. pues que nada que un placer que, que tres años después o por ahí que vuelvo al programa eh, eh, coincide que además está escuchando y es justo se le diga un tema o sea que vamos sí, perfecto sí. y, que, y, y que, que nada que intentaremos de vez en cuando hacerle aquí más ta, compañía ta, y que te algo no manos de que eh, eso, que habrá tres años dedicamos ese día pediste no estaba aquí el, el negro también un, un cantarín de de los de los sistemas fatam Ajá, para de que haya alto fiu O sea, que, o sea que, mira tú, ¿eh? y, la, la vida ya es circular. Y, y nada, que por aquí, eh, una semana de estas por aquí andaremos. Que ahora con tres años más ya escucha copla ahora. <ríe> igual, igual. Esto, nada, creo yo que no, ¿eh? porque tiene de influencia. Pues nada, ya, eh, chavolinos que ya sabéis que, que la semana que viene, seguramente, espero, esperemos otra vez. y que hasta entonces es pues lo único que puedo desearos y bueno que no moscollan por cierto en antes de marchar cago en la marca que les dos semanas anteriores son fácil programa oye un recuerdo para pa nuestro compañero Chomin ¿eh? que puso nombre a la radio y esta radio se llama radio cucaracha y era ya gracias a él y bueno pues desgraciadamente quedamos en sin en sin él pero bueno yo lo que hay A él seguro que ya no lo coyen, pero a vosotros coledín ¿vale? Que la semana que viene estáis aquí y que, que no os Venga, tal yo aquí. ¡Eres un canijo <música> pero sabes aquí a la vida!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 Pero nunca de gallumbos Y todos sauna pisándote la chepa trinca, malversa Que siga el paso doble y acuerga cuerga flamenca Y con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale el que te dio primero Únete a la disidencia, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan pero sabes que aquí a la vida das cobertura. Que estás padeciendo una náusea constante. Sí. De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 verlas venir, a intentar discernir entre tanta morra que ya les vale de cuentos chinos y embustes oficiales. Punto final y mucho cuidadito. Conocer, recordar quién fuera el delfín del cielo general, aunque ya da igual porque hoy los supuestos contestatorios viven también de las arcas del Estado. Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero. Une a la disidencia, piensa y que no te cojan.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 Que no te cojan, que no, que no. no te que no, que no. Que no, no. no te cojan, que no, que no. no te que no, que no. no te cojan.